Hola, soy Valle Checopar, y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a fiel, te trata mal, te da placer, te hace alucinar. ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, América! ¡Esto es poder! ¡Esto es abundancia! ¡Esto es riqueza! Tenemos dos galletas marineras y un mate cocido para cada uno de los de la radio, porque no vino al bar, así que... Y la Tampo sí con la revista, la galleta, para no, perder, para no perder el glamour. Hace un hambre acá adentro, qué bárbaro, no eh. Ahí hay una familia entera que nos están saludando. Muchas gracias. A ver, prendan y apaguen la tele, que estamos nosotros. Claro, agarren y prendan y apaguen y, y apaguen y no prendan más. Y sigue, está lo claro, de gran hermano, ahí abotonado, como perro alzado. No quedo Ahí estuve viendo tele todo el día. Nada, nada, nada. Ya me aburren, claro que me divertían. Salvo el programa de Petinato que mostraba la fórmula de la Coca-Cola la hacían en cámara ya no saben más qué hacer y un día apareció uno masturbando en primer plano y, y, y después de ver un jurado de cuatro ¿viste? A, la, a primer salpicada van a jugar es terrible una porquería tras la otra una porquería tras la otra una basura ¿y qué haces eso? no, de la verdad, todo el día hace dos días de feriado que eh, eh, estoy cama bajo como cama como cama como cama como cama ya estoy que no doy más y el tercero no, mañana no, y mañana sigue el feria del pasado seguimos pagamos, palmamos con Semana Santa después no sé San Elías Martes no sé qué va a pasar viste te digo realmente estoy harto de no hacer nada porque yo vengo a laburar pero igual es esa cosa que no hay kiosco no hay nada nada nada y, se resta, na, na, ¿Y qué te arrastran a la pasar mirando ese tipo de programa? ¿De dónde crees que vaya? Hoy, mira, hoy fui dos minutos te juro por lo pero dos minutos eh, ganado el potro, Eché un aplauso para, para mi amigazo el potro Hoy, lo más divertido que vi hoy en el día fui a la. Mira, fui a la panadería. Pasé por Pepino, tanto una cara de or, viste, estaban todos sentados así amargados, viste esas caras de culo, de, de, de no saber de qué hablar, me fui. Ya me aburré, me fui a comprar algo a la panadería para seguir comiendo. Voy, paso por Martínez, por la calle de Or, que era la panadería que me gusta la cosa, estaban corriendo un chorro. En ese sí, estaría aburrido que con el auto me puse a correr el patrullero. <risa> y lo agarraron porque... Quiero dar un aplauso a la comisario de la Comisaría Segunda de Martínez. ¿eh? Vos no sabés cómo labura esa mujer, Nico. Pasás a las 3, las 4, las 5 de la mañana, está ahí al frente de los patrulleros, parando gente, chorros, llevándose... Hoy lo agarraron al chorro. El chorro salió corriendo de la estación de servicio, a los dos segundos lo tenían abajo un pie. ¿Seguiste todo eso? Seguí todo, aburrido. Digo. Yo digo, ojalá que se les escape, si no empiezo a buscar... <risa> Me, ya, y te llega en el auto y soñaba, digo, y ahora lo agarro yo, pero como el héroe de la semana está en el con por corridacho, un embole que ya no sabes qué hacer, ya la empiezas a mirar a tu suegra y te, te, te la imaginas ahorcada, ¿viste? La, encima tengo que bancarme. Que mi sobrina y mi suegra, que son dos cucharadas de tuco, digan, parece que la echan a, a, a, a Walter H. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? uno dice que se levanta con la bata alarmado se te rompió un caño pierde el gas y se se va a Walter H ¿quién es? de gran hermano ah. apaguen esos televisores carajo a ver Walter H Súpida. la dos boluda, vienen con las alas que es cuando alguien se te insulta con otras costumbres en una casa Y, y en esta hora te acostumbrás a un ritmo de vida con tus hijos y todo, y se te insertan dos que parece que hablas en otro idioma. ¡Ah, mirá igual este grato! ¿Y después se están enfraneando con los novios? Entonces, ¿cómo es posible que las chicas se hagan las nenas de la puerta para adentro y, y después las ves en la calle y parecen en Boo? Qué cosa, ¿no? Cómo son. Que es bastante... Ay, yo no me la como, porque como yo estoy en la calle, la veo como anda. Entonces cuando viene y dice, bu, bu, bu, plantame la remerita, pero eso pelotudo de 17 años tiene que plantear la abuela de la ropa. La ah, vergüenza, mira, vivo indignado con esta gente. Yo, y, y, y ahí me... fuiste a la panadería. No, no. Digo, <risa> ¿eh? Fuiste a la panadería de nuevo, fui a la panadería de vuelta, bueno, y hoy venía, me digo, me da un kilo de, un kilo de flautita. Me dice, ¿me da un kilo de flautita? Dice, sí, dice, ¿dónde se las pongo? No, las voy a venir a buscar de alguna. una. Dice, bueno dijo esa que está calentita y vuelvo voy, vengo los tal y hacer algo que hay que hacer porque ya el perro te mira como si yo no quiero pasear más por favor basta de pasearme dice el perro me duelen las de las patas basta de pasear le digo, vamos vamos a una buena voy dice, no, estoy cansado digo, pero si salimos siete veces nada más cómo cansado después no me digas que no salís bueno, ¿qué hizo usted de estos dos días de feriado? ¿en qué se emboló? ¿qué cosas ¿Por razón la gente agarra El FIA 147, hagas y se va para la costa, ¿qué querés hacer? Y hablando seriamente, le mando, hablando de la costa, un beso muy grande a mi hermano Hugo Garcés, que hoy falleció mi querido Jorge Yacilo, Jorge Yacilo era el cuñado, casó con la hermana de Hugo y fue como para todos nosotros un padre. Nos crió de chiquito, se puso muy joven, de novio con la hermana, es mucho mayor la hermana, 10 años mayor que Hugo, y Jorge... Mirá cómo será que una vez ellos se habían comprado la quinta de Pepe Arias en San Antonio de Padua. Entonces, cuando voy a la casa, yo tenía 26, 27 años, él era un una Manzana, ¿no?, la quinta. Y dice, bueno, acá estoy haciendo la casa, qué sé yo, y allá en el fondo, para vos. Y dice, ¿cómo? Sí, para cuando vos venís, tenés tu casa ahí, para cuando te querés quedar, mirá, si la tengo que querer o no. Después tuvo un ataque de cerebro vascular... Y después se le complicó con un cáncer de, de, bueno, no sé, de páncreas. Y Jorge dejó de existir, andaba muy bien ópera ¿no? y dejó de existir. Nosotros nos reíamos mucho porque hoy hablé con la mujer para darle pésame, que es mi hermana, la mujer. Esa familia es mi familia, ¿entendés? Y viven en las toninas. Antes vivían a la vuelta de casa, yo conozco, me crié. Y hablé con Susana y dice vamos a recordarlo con no una sonrisa nosotros de él nos reíamos mucho te voy a contar una anécdota resulta que que cada vez que vamos a San Antonio en Pado en una iglesia muy grande en Pado muy linda y él le cantaba el Ave María a las novias entonces había que ir a verlo de saco a cuadro cantando el Ave María con otro viejo que tenía amigos hacían el lugo y cantaban el Ave María a las novias que iban entrando y había que ir a hacerle la claque a Hugo así que esta es la vida esta es la vida de Y una vez, después del accidente cerebrovascular, le quedó, decía nada más que la la la la la la. Lo único que decía la la la la. la". Y le había prometido a alguien de las tanñas que le iba a cantar la Ave María. Esto te vas a reír, pero, es de risa, pero bueno risa. Entonces eh, cuando pudo mejorarse un poco, se casó la chica. Y él, y le escuchaba a la iglesia, la, la, la, la, la, la, y la ensayó pues es un tiempo con un corazón más grande que el pecho y yo te voy a contar en qué me identifico con Jorge por eso mi pequeño homenaje con Jorge y Asilo de las Toninas me salieron muchísimas cosas mal pero muchísimas cosas mal muchas más cosas mal que, eso no se hace en radio porque nadie lo conoce a Jorge o sea, estoy hablando de un tema mío pero si ustedes esta noche me permiten quiero dedicarle 10 minutos porque fue toda mi vida con él entonces este, le, le hizo un millón de cagadas igual que yo y le salieron muchísimas cosas mal igual que yo y, y fue un desprolijo en los negocios igual que yo pero igual, ¿eh? idéntico pero yo me sentí identificado igual que él porque siempre tiró por la familia o sea, él fue el padre de Hugo el padre del padre de Hugo el padre de la madre de Hugo, eh, eh, el padre de los hijos de él, que tiene muchos, eh, el padre de mío, él siempre tiró, siempre tiró este, para la familia, y siempre nunca faltó un plato de comida porque estaba él. Y siempre inventando nuevos negocios para que a nadie le falte nada, y siempre mudándose como los ingles a colonizar otro lugar, de hecho llegó a ser una cantidad enorme de duplices en las tolinas, cuando las tolinas no existían él fue el primero que clavó una bandera y dijo Ven, vamos a hacer las torinas o sea un tipo que siempre lo criticaba pero claro, fácil criticar de la manera enfrente a mí me pasa ¿no? y este, esto me hace recordar al, al síndrome del contrafuego ¿no? Eh, no te salió bien, sí, pero yo lo hice o no. no a los que hacemos, a veces alguna nos sale bien y veinte nos salen mal, pero hacemos porque este país está acostumbrado la gente está acostumbrada a que se lo hagan o se lo den hecho y a los que hacemos nos ponen palos en la rueda entonces además de la dificultad para hacer tenés que sortear las dificultades que te ponen hasta la misma familia muchas veces que no es este el caso porque le una compañera que lo acompañó en todo momento y fue de hierro al lado de él pero quería contar esto porque porque no conocí mucha gente como él que no ha ido tan mal en la vida Pero no por él, sino porque tenía que arrastrar a 20 personas atrás. Y por eso me identifico, porque no es lo mismo vivir como Don Johnson, solo en un velero, con un cocodrilo, para que nadie suba en División Miami, a vivir con 20 o 30, o los que vengan, y nunca le decimos, este, no, para ustedes no hay lugar. Somos como a la vieja usanza de esa gente que te dice, este, sentate que. Eh, eh, a comer pero no te alcanza si sí, va a alcanzar va a alcanzar este, yo soy igual que él y él fue igual que yo así que espero no tener el mismo final y si lo tengo ojalá que alguien me recuerde este, igual que yo lo recuerdo con este afecto a él porque eh, hoy dejó de existir un hombre bueno y los hombres buenos normalmente eh, no dejan recuerdo ¿Mm? los hijos de puta dejan recuerdo la gente se acuerda de la casa factuosa, del auto maravilloso, de los viajes. Y la verdad es que el viejo no era malo, yo conocí con el viejo todo el mundo. Y el bueno, buenazo, buenudo, que, que nunca te hace falta de comer, un estudio, una habitación, que va poniendo la cara con los gerentes de los bancos por un crédito, que trata de pagarle todas las deudas que van dejando los hijos, que trata de soportar, porque muchas veces nosotros, no es mi caso en este, en este momento, Pero muchas veces nosotros ponemos la cara por los errores de los hijos. Porque cuando vos a tu casa llegás, es de todos. Pero cuando debes o cuando no podés pagar, tenés para qué te metiste. Entonces a lo mejor esto, cuando yo hablé el martes, creo, lunes en promada. ¿Cuándo fue? El martes. El martes, el martes. Sí. Hablé de la soledad de los hombres. Creo que el mejor ejemplo de un hombre solo... Ese el que nos dejó hoy. ¿no? En realidad miércoles el que mm. no con, con un corazón, con un corazón. Y nunca le puso llave a la puerta. Así que lo voy a despedir con este aplauso. Bueno. Eh, ¿Cómo andas, Anita? Todo muy bien, David? ¿no? vos? Bien, dame los teléfonos al aire 4535 2700 y 4535 2710 En la vida hay que ser un buen tipo o hay que ser un turro, un mentiroso y un estafador ¿Cómo vivir mejor? ¿Siendo un turro, un mentiroso y un estafador? Yo te digo una cosa de si, donde te voy a masticar, de... tiene la boca llena de galletas, se me echó todas las galletas en la boca Mira, parece una panadería la boca. Ojalá, mira, te digo una cosa, ojalá te atragantes con una galleta y te tengamos que llevar al Fernández, que te hagan, que te hagan una traqueotomía y te tengan que sacar la galleta por el culero. Mira, se avisó hace? a mí esto no me lo hace mal de comerme la galleta, Marina. Hay pocas galletas que nos quedaron de la semana. No hay mal. Hay una razón... Taza sí, taza, la taza parecía un tazón me me falta un vaso. es la imagen de la depresión feriado y bueno estamos haciendo ¿A, ¿a dónde vas, esta noche? a ningún lado estás muy linda vos eh? bueno muchas gracias te preparaste para el combate es <risa> sí, sí, como hoy scout Una, otra cosa ¿cómo hay que vestirse Anita? Es ¿Cómo se viste la gente? Porque yo los veo a todos uniformados Vestidos igual La gente se viste todo igual La falta de personalidad en la vestimenta no, si no me es, igual Estoy igual. aburrido en Buenos Aires Qué aburrido que es Buenos Aires qué, qué en blanco y negro qué, qué feo que. Todos iguales Toda la gente camina para el mismo lado ¿Por dónde vuelve la gente? Porque van todos para el mismo lado ¿Por dónde vuelven? qué feo que está, yo estoy podrido, dígame usted cómo lo pasó estos feriados, por favor, llámeme, acompáñeme este viernes esa noche, yo también estoy de su paja de agua ¿eh? es verdad no, lo que decís, que no tienen identidad no, pero a te vuelven van Ay. todos para el mismo lado, yo, yo veía a los boludos que venían de algún lado y venían gritando por la calle, humano, marihuana, saltando ¿cuál es la alegría de la gente? ¿con qué se divierte la gente en la Argentina? de verdad te digo ¿Con qué? Porque yo estoy sufriendo una crisis de aburrimiento ¿A vos hay algo que te divierta ahorita la verdad? Que te... Sí, bien? estar sola en mi casa por un momento Y poner la música que me gusta y de pronto bien. Pero, está bien, pero por ejemplo, vos mirás estos guaracos que están afuera ¿no? Antes y, que salir una, porque me... habla, está saluda. Antes que por es que es la... en casa sí. viviendo y haciendo cosas para mí Sí, pero yo te digo, ¿qué te divierte? Porque yo que veo en la calle... Tener sexo Bueno, yo no puedo hacer nada. Bueno, yo, yo te digo, no digo nada, bueno, si vos me decís que se divierte, te violeta, sexo. ¿Te gusta el sexo? Sí, me encanta. ¿Tú capaz de hacer cualquier cosa en el sexo, probar cualquier cosa? No. ¿Por qué no? Porque ahí no. muchos vienen con... a ver, vengo con muchos tabúes. ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿Pero no te gustaría probar algo nuevo, algo distinto? Por supuesto, uno siempre está abierto, pero Mal. no siempre uno se puede soltar con todas las personas no sé, es especial mm, no vale. siempre es igual con todo el mundo bueno, yo creo que hay que empezar a practicar el sexo libre Silvina, vos querés decir que no te gusta el sexo este es una aburrida ¿no te gusta el sexo? ¿qué te pasa? ah, que parece no, no no no no mina. no, más, Silvina, no, no, no sí, porque se parece no podemos hablar de nada porque se me... bueno, no no no eso Oye, un viernes de mañana No, no pero si te digo Si es lo que me divierta Vayan a escuchar a de Esta bárbara No La gente Va muy a ir espacio mucho Al día de dolor yo voy a empezar con buena música No, porque me te pincha el lobo Quería hablar de sexo Un viernes a la noche Yo creo que amerita, Marita Porque a mí me aburre Hasta el sexo ya ¿En serio? No No, ¿cómo? Pero eso no. es una pelotuda Hasta oh, que te amas. digo deprimida Me vas a poner cuartito sobre, Pero déjate no. La pelo, no, no Este Poneme Del 198, para levantar el ánimo, vamos arriba, ¿viste? A ver qué te pasa eh, por ahí. Ponemos el 15. Del 198 al 15. Sí, algo arriba, Anita. Porque no quiero... No, no, no. Si no, ¿sabés qué? Pum, pum, pum, pum. nos no vas a la panadilla, ¿no? Entonces me voy de nuevo a la panadería <risa> a buscar los bizcochitos. Escucha qué <risa> tema para, para levantar el ánimo. A mij me pasa Lo mismo que a usted Nadie me espera Lo mismo que, Arriba, que a usted Arriba el ánimo, vamos Paso la noche llorando Yo paso la noche esperando Lo mismo que a usted A mij me pasa Lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted, porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que a usted, cuando deseo mi salva y abro la puerta, me espera en el silencio silencio de besos silencio de todo me, me siento tan, tan solo, solo lo mismo que usted, que usted Anita a mí me pasa lo mismo que usted nadie me espera mi Cindy me da te, te juro usted, no me te olvidas me vi todo no <risa> mi Cindy es terrible es una soledad que No la... se me sentir qué se... soledad Llámeme y hable de... Porque pues si me llamen la noche el que me puteo, por favor <risa> <risa> Alguien Babi, espacio al 10 y Los teléfonos, Anita 4535-2700 Y 4535-2710 ¿Mensaje de texto? Babi, ¿No? espacio, mensaje al 1001. Para sacar las entradas en Rosario Y hacerle el aguante al ángel Tenemos que meter más gente en nosotros Que digan el acto Teatro Mateo, voz de Rosario 0341-425-9285 Mañana sacando la entrada en el Teatro Mateo Vos 0341-425-9285 Domingo 10 de abril Teatro Dante de Casilda 03464-429-082 Muy bien, ya. y bueno Anita, es así, Te aburrido de vivir en este país, no hay nada que hacer Antes se podía salir, aunque sea a caminar por la calle Corrientes, a caminar por la calle Florida, ahora vas por la calle Florida, parece una sucursal de Jujuy. están todos tirados con el charango en el piso, con la caja, de la otra parece una sucursal de... Son manteros. Son manteros, ¿viste? Sí, Entonces, esto es toda una grilla, es una cosa insoportable, vas a, ¿por qué no? Vas a Santelmo el domingo, por ejemplo, me encontró un amigo mío que tiene un local de antigüedades que paga impuestos, paga todo. Están los manteros en San Termo, no dejan pasar a nadie, viste los locales de antigüedades. Y los manteros tienen cistitis y diarrea, entonces ensucian toda la calle, son una mugre. Los anticuarios de San Termo están altos. Como yo expliqué el otro día, hay una comisaría, creo que la 14, que labura, o sea, no, no sé cómo es la historia, que hay una comisaría que labura y nos echa. Y hay otra que hace la vista gorda que debe ser la que es. La mujer del comisario anda con la billetería de los manteros. Así que realmente, este, no, no, se acabó la Argentina que vos podías salir a la calle, pasear con tu familia, divertirte, distraerte, no, ahora los paseos pasan por, por pelotudices y, y agresiones y gritos y bombos y toda esta cosa. Hola. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, Mauro de Capital General. Sí, ¿cómo te va Mauro? Bueno, este, llamé. Habías comentado que en Buenos Aires este, uno se aburre mucho. Sí. Y que la gente va para el mismo lado. ¿Sí, Sí, no sé por dónde vuelven, quiero saber. <risa> pues mira eh... sabes qué hacen cuando se juntan todo en Constitución? Salen para Luján. También. Eh, eh digamos, ¿puedo poner un toque de, de seriedad o hablamos sin jodas de problema? Porque capaz que, que lo que yo te digo suena en jodas No, y, me encanta, eh, me encanta que pongas un toque de seriedad, me encanta. Mirá, eh, porque yo sé que yo soy irónico y me gusta el irónico. No, ¿qué voy a hacer para ser irónico y que sea inteligente? Eh, bueno, estoy sí, de acuerdo. Sí. No, eh, yo pienso que Buenos Aires hay muchas cosas para ver. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ahora eh, no, hablar de, de partidismo, ni partidos políticos, pero el, el color de ahora que COVID que es el ministro de, de Turismo, Hernán ¿no? Lombardi. Sí. Está, por ejemplo, haciendo conciertos gratuitos, como el que hubo ayer, que es, una, es un lujo para el mundo, porque imagínate que un tenor... Pero vos no me entendés lo que hablo yo. A mí no me sirve que, que, que me traigan a Queen en vivo con Freddie Mercury una vez por año. Yo te estoy hablando de una idiosincrasia. Ah, bueno, bueno. te estoy hablando no, de que ya que vamos a hablar en serio pero en serio también. yo no tengo que agradecer a nadie primero pero segundo porque eso se hace con los impuestos nuestros pero además tengo que hablar del de estado de ánimo que la gente no está feliz ¿entiendes? no, yo digo los impuestos y de acuerdo con pero no que no está feliz por el gobierno no, llevemos a la política Hay, hace muchos años que el argentino perdió la alegría Eso, yo pensaba que hablabas puntualmente por este sentido. No, no, a mí no me divierte, te digo honestamente, ¿viste? Me encanta, lo de Plácido Domingo me pareció estupendo, maravilloso, genial, pero eh, no me divierte eso. A mí me divierte un país donde la gente es feliz. Y, y no tiene nada que ver, te repito, ¿eh? no tiene nada que ver el gobierno, el peronismo, los radicales. Creo que algo nos pasó, y me gustaría que la gente me lo explique, vos también que se nota que sos inteligente y serio, eh, ¿qué pasa con los argentinos que hemos perdido la, la, eh, si no es con la agresión, la puteada la falopa, la borrachera y el vómito en el árbol o la patota en la calle, no encontramos forma a ver, para mí la felicidad es mucho más sencillo es, es eh, lugares abiertos para todo el mundo donde todo el mundo se sienta a tomar un café como en la biela o como cualquier lado, en cualquier lado las mesas en la calle ah, ¿sabes qué me gustaba a mí? vos me lo vas a entender vos sos inteligente y serio la, los vecinos en la calle para eh, cuando se juntaba la gente con la, la sillita en la vereda, en verano... era sí, el 60, estamos El eh, 60. Que hablaban con el enfrente, los vecinos, uno lavando el auto y otro de ceba mate. Hasta, mirá qué pavada, ¿no? ¿no? me voy a la biela, ni me voy a Café de la P, ni me voy al Museo Renault. En mi barrio, La Calabria, antes de Las Rejas, éramos felices porque los vecinos, los chicos jugaban a la pelota en la calle y ya te ponían un toque de alegría. No veo gente. ¿Me comprendéis? Eso es lo malo. Que la gente para un hecho puntual se reúne y después eh, eh, cómo, cómo se desconcentran. Uh -huh. Pero a mí no me gusta que la gente se concentre o se desconcentre. A mí me gusta que la gente se vaya riendo por la calle. Mi abuela tenía un almacén, ¿no? Y las mujeres entraban cantando al almacén y haciendo las compras riéndose de las cosas de mujeres. Sí, sí, sí. Y yo no veo que las mujeres sean felices. hoy todas se quejan. Van a Unicenter o van a Paseo del Corte a una escala de culo y van con la, la American Express este, Premium y, y, y van con cara de culo. Y se bajan de camionetas ese PKB camioneta con cara de culo. Y bueno, vengamos que... la una cosa, pienso, mi humilde modo eh, sí. de ver, ¿no?, como habitante de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Este, eh, de, de, de, de lo que vos nombraste de los centros este, comerciales de las zonas, esa que me nombraste, mm. a veces pasa que la gente que va a esos lugares quizá no se lo tienen donde pertenencia de ese lugar quizá no son de Recoleta, no, no, de no, no entonces van ahí a no, mostrarse no. no, no, no yo lo veo yo tengo otra pregunta que no tienen por ejemplo el... yo tengo sí. otra pregunta a ver ¿sería más conveniente en cambio de hacer tantos actos a Bicentenario y todo y se gastan tantos millones con pan más patrulleros y que podamos salir a la calle más tranquilos? inseguridad y obviamente estar pues, claro, yo digo no porque hoy si fui hasta la panadería y me llegó por delante un chorro que lo tiran al lado mío y se lo llevan preso con las esposas, qué sé yo, digo, y fue un segundo que salió de la manadería, imagínate qué gana te puedes quedar después de volver a salir, cuando ya está oscureciendo. Digo, ¿no sería mejor que en cambio de que nos den pan y circo eh, nos, li, nos liberen las calles para que las calles puedan ser de la gente? Lo que pasa hoy, yo, en modo de ver, digamos, lo pasa que... Eh, seguirte a vos es súper difícil también, porque tirás muchas ideas y muchas opiniones. y, y sí, perdón, perdón de poquito sí, Yo como oyente... Sí. No, no, no, no, no, no, eh, yo, no lo tomes a mal no, no, pero no, yo no, me, me encanta, porque vos y me, siento, me ahora, sí. A veces es lindo ser irónico, porque si hablas eh, con, con la cruda eh, verdad, ¿y quién te la escucha? No, pero no, si no es la... todo el día uno acudiendo a No, pero no es la cruda verdad. Yo lo que te digo es que estoy muy triste por mi Argentina. ¿sabes por qué? porque es un país muy lindo y donde todos podemos ser felices pero yo no veo que la gente sea feliz yo veo que la gente si le das un, un espectáculo maravilloso y majestuoso como el de ayer está bien, el espectáculo estuvo pero estuvo rodeado de un contexto de conflicto un claro, no, no, como se explicó no fue bah, tampoco, entonces ¿sí? Sí, sí, pero yo no voy a tocar eso yo digo que en cambio de que me pongan estrellas eh, mundiales en la 9 de julio en la 25 de mayo ¿Por qué no algo tan simple como llevar a los hijos a una plaza sin encontrarse con jeringas, este, con, con perros que le comen la cabeza o con tipos que te falan la cartera? O por ejemplo algo tan lindo como hacía yo antes, cruzar Plaza San Martín de noche mirando a la gente que estaba ahí ¿viste? y de hiciera tan iluminado los ojos a la noche. Sí, sí, es como yo, uno se una Espera que ya vuelvo, no te vayas, vale, quédate. Okay. Bien, Silvina, si querías arruinarme la noche, ya con el tetango. Va, escuchame una cosa. Eh, voy a rendir un homenaje. En este año, donde se fue María Elena Walsh, se va otro grande, tan grande como María Elena, eh. Hugo Midón. Un aplauso muy grande a este hombre con tanto talento, con perfil tan bajo, con tanto de, de artista con un sentido de la pedagogía en el teatro maravillosa nos ¿eh? despedimos con este aplauso y se lo merece día. según pudo confirmar este, eh, hoy algunos medios al mediodía voceros de él un niño sufría desde hacía mucho tiempo una enfermedad terminal que lo llevó a la muerte en el día de hoy ¿eh? en su departamento ubicado en el barrio Portenio, en Palermo bueno, no importa donde esté ubicado lo importante es donde de, de, de, el espacio que dejó vacío que no es el de su departamento sino el de las tablas un abrazo muy grande a la familia bueno hola te escucho sí, ¿qué tal? Sí. este no eh bueno si puedo pensar una opinión con lo que dijiste haciendo Milón sí. un genio de hora teatral sí. este cuando vos decís los espacios vacíos cuando nombrás gente célebre que se nos va no sí. eh, es cierto eh, no hay exposición ahí está el problema cultural que vos decís de, de, de la gente de que hay mucho chorro de las que llegas en las plazas La decantación, la mediocridad de la Argentina, eh, eso se ve. Uh -huh. Eso se puede disimular. Y vos, cuando opinas? Eh, yo me puse muy mal una vez que eh, vos hiciste un comentario, de que yo lo vi en la televisión, lamentablemente, de ese señor Tonietti, que te, te ah, sí. la parodia. Sí. ¿Qué quiere que te diga? Eh, eh, no se puede hablar mal de un colega, hacer programas de ese tipo tampoco. Perdóname que estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Me estaba recordando eso. No, no, porque es salí, está bo, somos... la ah. tele Vos la tele se divide entre gatos, eh, eh, eh, desafortunados, maricas murgueros, que aparecen eh, teniendo pantalla no sé de dónde porque no saben hacer nada, haciendo espectáculos tristísimos. Fíjate que el, el, los mediáticos pasaron a ser estrella o sea que realmente y bueno y por otro lado tenés estos tipos que juntan cuatro o cinco videos viejos y se ríen de todo el mundo ¿cómo vas a sacar de ese semillero? disculpame ¿cómo puede ser que en la Argentina tengamos nada más que un Darín? ¿entendés? ¿cómo es posible que hagamos siempre películas con Darín porque sabemos que con él funcionan o un Caseros por ejemplo hoy hablábamos con unos amigos de antes de entrar acá a la radio de cha cha cha Chachachaf fue una genialidad. Por ejemplo, este es un buen ejemplo de lo que quiero hablar esta noche. Chachachaf fue una genialidad de la televisión argentina, donde salieron monstruos como Tortonese, que no tiene su espacio en televisión abierta, donde salieron... Este, entonces, y no Tortonese, este, ¿cómo se llama? En, ah, el de los videoclips de... Capuzoto. Capuzoto es el mismo casero como genio, bueno. Y otros más, muchísimos. Entonces, Cedrón... Bueno, entonces realmente... No, levantó la curia, creo, no ¿sí? sé, una denuncia por, por Pómolo, por Ceferino Pómolo, no ¿sí? sé cómo se llama el cura que sea. Ceferino Pómolo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, por esa brudez lo levantaron. Y donde hay un brote de cultura de verdad, ¿por qué hizo la cultura? Porque ese programa era maravilloso, brillante. Después, después de la década de los programas GOL de la Argentina, donde por Porcelo, El Medo, todo lo, el Pinto, apareció eso y eso era el futuro porque recién hay mucha gente que ahora entiende los chistes en ese momento no se entendió porque lo levantaron lo cortaron antes que crezca de eso estoy hablando ¿entendés? No, no, es una cosa cuestión de la cultura ha eh, eh, con lo que voy a decir de Buenos Aires que se puede hacer yo por ejemplo yo lo que noto ¿no? yo no quiero que todo el mundo piense como uno ni haga las cosas de uno porque, por ejemplo acá tenemos un museo de bellas artes con obras que pocas capitales del mundo no tienen uh -huh. tenemos el malva de que Sí, pero, pero sabes una cosa, no te enojes, ¿cómo es tu nombre? Eh, Mauro Mauro, una cosa es la cultura y otra cosa es ser culturoso es que a mí me gusta ver cuadros ¿sí? ya sé, te felicito pero, ¿cuánto, pero a la gente le gusta pasear al sol ah, no, bueno, bueno no, yo lo, le, te... ¿qué me hablas de un país? De lo que me hablás, por ejemplo, de Capital y Gran Buenos Aires sin costas sí. yo me tiraba con mi familia en la playa, en la arena, en el río yo iba al río con mi familia increíble. el río no estaba contaminado ah. la gente vendía gaseosas, helado laponia este, y había cuatro o cinco cuadras de arena hasta llegar al agua me equivoco de esto Gerbasi sí. ya no hay más costas se privatizaron todas las pero costas pero lo más. que contás vos es increíble que ¿no? el río se podía disfrutar de claro, eso, ¿no? que eso sí. es para los sí. pobres le dimos la espalda al río vivimos la espalda al río que es lo más bello que tenemos Para que hacer creo que una cuestión, un vial también, un claro. no pequeño problema. entonces a mí me parece Bárbaro el Malva, me parece Bárbaro el Colón, todo bárbaro. No, valorar digo en el sentido, ojo, que la gente a veces, la, eh, uno cree que los llamados, gente que no, no le gusta la cultura, se llevaron flor de sorpresa el año pasado, si ¿Sí recordás cuando hicieron este, una noche los museos abiertos, no pero oh, está... gente de zone, está, está bien pero ¿Cómo yo como no... que el argentino el obrero argentino sí pero está muy bien eso pero no, no estoy hablando de eso estoy hablando de la alegría no de la cultura no la alegría bueno eh, la alegría... porque tengo una pregunta en pero... Malva cuánta gente se ríe bueno, primero que no atreve... por eso mismo o ah, sí, pues va San Martín cuánta gente se ríe en una exposición de fotos de Juan Cruz Bordeo por ejemplo por bueno, ahí no viene pues. <risa> o, o, o, claro, ¿entendés? no, yo lo quiero mucho Juan Cruz es un tipazo <risa> no, mirá, no. merece, merece tener toda la suerte del mundo porque además tuvo, ahora tuvo sí, un, un, una, nieta. una nieta divina no, es muy buena gente pero igualmente te digo que te va a dizer. no yo digo salir del abuelo con los nietos tranquilos sin que la fanen un pibe claro, pero Baby lo que pasa es que vos que hablas el recuerdo que vos tenés de tu, tu cuando eras joven y todo lo que pasaste no, yo soy joven no, pues, bueno, no, pero se puede trasladar sí. Vamos eh, a ser sinceros, ¿no pensado en la década del 60, 70, ver lo que ves ahora en la televisión abierta? No, pero es síntoma del cambio a para mal, porque si usted es lo que te dicen, todo es un antiguo. ¿De San, de, espera, ¿De San Luis? ¿De San Luis? A ver, hay un hombre haciendo cena con un bebé, discúlpame sí. ¿San Luis? Sí, sí, San, sí, San, sí, Río, ¿San Luis? Rodríguez, Sa, San Luis. Bien, tiene unos carnavales, bueno, vienen acá, tiene unos carnavales allá, espectaculares, San Luis. Bueno. Eh, no, pero es otra cosa lo que yo pregunto te mando un abrazo porque... pero igual te felicito por por... Eh, por lo menos yo no sé si la voy a pegar en el clavo pero intento buscar en este programa siempre qué nos está pasando porque eh, como dice Pepe Sacritán en el monólogo final de Solos en la Madrugada así como vamos vamos mal no es que uno sea un tiramierda al contrario yo sería un tiramierda si vengo a preguntar qué pasó con Virginia H o con Jonathan F. yo quiero que la gente se encuentre a sí misma Y el próximo feriado que tenga, estos feriados de 6-7 meses, es de que, que encuentre que puede ser feliz con poca cosa y puede volver a la risa que hemos perdido. La gente perdió la capacidad de reírse, hermano. Se quejan pero no se ríen. Esta última cosa, te agradezco la oportunidad de haberme dado de dar no, claro, un no, filtro porque me di cuenta que van bueno, a hacer filtro. No, no, no no no no pero es una cosa importante por hoy ¿eh? no, esto es democrático, esto es un programa libre te ponen un grabador, podés hacer mensaje y nunca salís al aire no, eso es hermano. una cosa eh, a favor tío, de la productora tuya que es importante que no, esto mujer es, mujer es mujer. un programa libre por eso, por eso, y no es poca cosa hoy por hoy y lo otro que te quisiera decir es que cada noche lo que vos comentás, sí. eh, yo a veces pienso cuánta gente nos atreve a levantar el teléfono, está de acuerdo con vos, así que no creo que esté todo perdido ¿eh? Sí, por eso, aunque no estén de acuerdo pero yo sé que me pasa este, a veces yo intento eh, a ver, como te puedo decir intento tirando un tema que a lo mejor me equivoco pero por lo menos te queda a vos y vos manías. si se equivocó pero creo que quería decir esto y le voy buscando forma a esta vida sin forma lo que no es felicidad es, es totalmente de acuerdo hay que ir a la calle, levantarse temprano yo cuando ir con el auto veo que a veces tiene semejante auto como para disfrutar y las caras de culo y, son sí, también sí, cool, sí, sí. ¿eh? eso de ese cambio esperemos que te llame alguien que tenga algún estudio alguna solución que, No, no, que digas diga por qué pasa esto en Buenos Aires, ¿no? Bueno. Porque vos vas a Montevideo sin ni malejo. Río de Escalero, están en patas y están riéndose todavía Es verdad, son idios increíbles, es que acá la tuvimos, ¿eh? Yo vi, por ejemplo, que acá hicieron cursos, y yo pasé por los cursos, y este, no había alegría. La gente estaba contra la baranda, con cara de culo, esperando que pase la comparsa. Y en cambio de decir, eh, gracias a Dios que estamos juntos, o sea, gracias a Cristina que recuperamos el corso. O sea que estamos como, mirá, yo tengo una postal de la India, cuando después de un terremoto, que iban los camiones de UNICEF tirando panes, y los de la India corriendo atrás y barajando los panes y matándose por un pan. Y yo veo que en la Argentina faltan las vacas en la calle Florida, pero está muy igual que. Y el Ganges en el río de la Plata, pero está muy igual. Estamos siempre esperando para arriba el maná con las manitos así que algo nos lleva. Y cuando nos cae una mierda de arriba, algo, ay, gracias que están desparramando, viste que hay mierda para todo. Yo no puedo creer que hayamos caído en esta cuestión, que no es una cuestión económica, es una cuestión de dignidad. Que ahí está. Yo creo que cuando uno pierde la dignidad, pierde la risa. Pero sí con tu pequeño y arena todas las noches, que ayuda. ¿eh? Gracias, querido. Te mando un abrazo. Dame los teléfonos, Cholula. 4535 cinco ...y 4535-2710. ...mensaje de texto... ...BABI, espacio, mensaje al diez ...y también estás en Facebook... ...a través de www.facebook.com barra la radio... ...muy bien, hola... ...hola, Gaby, ...sí... ...habla Patricia de Flores... Sí. ...te llamo... Sí. ...te llamo porque dijiste dos palabras que... ...dos temas y dos palabras... ...una es la alegría y el otro el aburrimiento que digamos me toca de cerca porque lo vivo mm, diariamente, ¿no es cierto? O sea yo veo, voy por la calle, soy médica, trabajo todo el día, ahora justo me tocó una etapa en, en, en bueno que sí. soy eh, digamos más quieta. ¿En, qué, en no? qué te especializas? Soy médica clínica. Ajá. Pero bueno, trabajo mucho, hace muchas horas afuera, ahora justo me tuvo que operar y estoy bueno hace 15 días. ¿Estás casada? No, soy soltera Ajá ¿Qué edad tenés? 45 Sí Yo estoy buscando una mujer con título Para poder charlar en la cama de cosas De algunas Por ejemplo Germán sí tiene varicocele ¿Qué, ¿Qué es la varicocele? Baricoseles son de las mismas la palabras, viste, Baricosele viene de Baricosele. ¿De Baricosele? ¿Dónde? Y, en el, ¿sí? Los Cosos. Ahí en, lo, en Los testículos. <ríe> en Los Cosos, por eso, claro. es que ya, Bueno, eso es lo que tiene Germán. Que y a veces... ¿Viste? Sí, claro, se le hinchan a los así como... Un, perdón, no, claro, pero es un burro. ¿Y cuándo? Y, y a veces... Como la papera. ¿Cuándo agarra Baricosele? A él de golpe la agarra. Claro. Se le llama la, la imaginación y eh, no, eh, duele duele es un dolor enorme pero cómo se manifiesta un día eh, para el otro son las varices del escroto los que ah, son las venas que llevan sangre que regan sangre Perdón, a través eh. de la, la bolsa de los testículos que es sí. el escroto pero siempre le salen y si le quedan los testículos más grandes que lo normal o no doctora sí, eso sí. sí. a ustedes que la operaron no bueno justo mira ¿Sí? tuve un, un poso operatero que me vino del estrés viste ah, de mira, la tensión bueno. de la cosa ¿Pero qué te agarró? De, uno dice, uy, mira viste, te operan de... Tenía una fisura anal, bueno, ah, claro. provocó un prolapso de, de la mucosa rectal el hemorroide, bueno. Sí. Y me ha pasado, por ejemplo... ¿Me y... quedó marca? <risa> no, sí. pero que no. Dijo que sí, va, dijo, no, no te va, va que voy a quedar como nuevo. Ahora, tú puedes pedirme un favor en serio? Sí. En honor a la, a la confianza que ya tenemos, que, como dijo el tío eh, ¿Cómo es? Porque yo te pregunto, ¿qué? ¿cómo es ir desde...? Contame, desde que vas por primera vez al tractólogo hasta que te operan la humillación. Mirá. Hablame de la vergüenza, porque bueno viste yo digo esto me tiene que pasar a mí, lógicamente porque así como se me contractura el cuerpo no, yo, mira contracturo. yo te voy a contar una cosa que no es, no es para hay que hablar seriamente sí. las mujeres que tienen relaciones anales ah bueno no tienen hemorroides claro eso me dijo mira, voy al proctero pero ¿qué fue lo que me dijo lo primero que me dijo me dice mira me dice los putos seguro que no van a tener y mirá a Gervasi tiene varicoceles pero no tiene hemorroides sí, no, fisura anal no van a tener clavada no pero de verdad porque se le dilata la, eh, a ver los esfínteres por eso cuando uno hace yoga sí. o, o hace relajación es muy bueno el tema relaja los esfínteres eh, lo primero que te enseñan a relajar son los esfínteres por eso que gente en yoga se desgracia sí. entonces eh, el ser humano en la Argentina por ejemplo Agarrás el diario de la mañana y el culo se te cierra como una muñeca. Por ejemplo, sí, ese, la va a, es el a, AFIP. Sí. que te decían que se, se te fronche el culo cuando estabas este, claro. con, con miedo, con temor? Y bueno. Y se llamó Daniel, ¡tac! ¡tac! Para aflojarse de nuevo, tenía 15 días. Hasta el curso lo llamaba. Cuando te está aflojando, te llamó pagano pagando. Entonces, eso te va produciendo que eh, dejaste el termómetro como un 8. Exactamente. Porque los, bueno, entonces, eh, vos, o sea que, vos relaciones no tuviste por atrás. No, no, no, no, no. no. Y ahora sí, a partir de ahora sí. <risa> Primero pones <risa> un caldo que no hablando. He tenido tantas cargadas con después esto. No, pero te hay que entregarlo, doctora, porque <risa> si no vas a sufrir toda tu vida. Bueno, eso es un músculo. Me hizo... Claro. Bueno, por lo menos, te agarró, por ahí no te agarró un infarto, mirá. Claro. Te agarró un infarto. <risa> sabes lo que decía? Claro, es preferible que... que pero, claro. ¿Viste que a veces yo, por ejemplo, he tenido pacientes operados de estos y, y, uy, uno de los dolores... Imagínate que... lo, cómo ibas a trabajar como marcapazos del cúbulo. ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué espero tanto? No esperó nada, no, de estar en golpe. eso te agarra así como, como, digamos, como de repente. Es una cosa claro. que parece va produciendo, pero un día... Y explote, bueno, con problemas de salud de la familia. Pero vos sabés que yo me, me quedé pensando porque esto de la alegría... ¿Y que... te hacen poner en cuatro patas para revisarlo ah, no, no, no, no. ¿Como de costado? De costado. ¿Y te abres así el cachete y te manda el dedo? Claro. ¡Ah, mierda! Pero eso... Es como la cárcel. ¿Vos te das cuenta? <risa> Un día... No, me... pero ¿un hombre o una mujer, señora? Llamame la yo No hay tractólogas, mujeres no hay, no hay. No. ¿No hay? No, no, pues, no, ahora, no, digo una cosa, doctora. ¿Por qué hay tantos ginecólogos sí. y no hay proctólogas? ¿Viste? Porque dicen que, que eh, están acostumbrados los tipos a ver mujeres, es mentira, mentira eso. No, ginecólogos sé. en un montón. Mentira, no, pero es mentira el tipo, es mentira. ¿Y por qué si no la doctora podría ganar penes todo el día y no le preocupa? Claro. No, No hay porque doble no sentido. Los médicos ginecólogos son degenerados, lo que, la teoría es mía. ¿te está igual. Y es más, te dicen las mujeres te dicen, no, yo prefiero ir un varón porque la mujer, claro. te, las mujeres te tratan mal. Quizás boca abajo ahora boca arriba. <risa> Ay, no, está con el almohadón redondo ese Claro, tengo que estar boca abajo Pero te digo, a veces viste Sola y boca abajo, te vas a morir de hambre Por eso, entre el aburrimiento imagínate Escuchame Ay. una cosa, y bueno, entonces después que te revisa Te dice, te voy a operar No, no esta, no. ¿Vos sabés que los dolores son? Yo, por ejemplo, he tenido pacientes operados de esto y viste, digamos, llegamos a darle morfina y yo decía, pero algunos viste cargándolo, ¡uy, qué cagón! Pero mira este, es como por una boludez esta. Y ahora que yo lo viví en carne propia sí. y yo dije digo esto pero de doblarte las piernas de un dolor que te querés matar claro. y tirar por la ventana no no dicen que la, los que sufrían de eso sí pero no es verdad. terrible entonces después yo viste digo mira vos viste esto este, había una película muy interesante me acuerdo una vez vi eh, yendo en un micro para, para la playa me acuerdo de un médico mm. Capaz que vos te, te, te la has visto te acordás, porque te van a pasar por la televisión. Sí, la de. Pasar por todos los estudios existentes, viste, que le hacen a, sí. a todos los que pero en él, viste, como para que viera a ver de, de que Sí, es muy buena, ¿sabes? Sí, le hacen, es lo, lo humillan de todas las formas que humillan ¿Te das cuenta? Y eso que vos tenés conocido, porque si conocés a lo del quirófano, entregás el culo tranquila. Pero si no sabés quién va a venir, Exacto. por ahí, mira, calculá que te hacen bola boca abajo y entra a Gervasio a los mensajes que lo, se llamaron para esta operación claro, viste pero bueno, y es verdad que no tenemos este, no hay alegría y no hay eh, buena onda por ejemplo, mm. yo por ejemplo yo era chiquita Yo era una persona que me reía siempre, ¿viste? Sí. Muchas veces me dicen, bueno, no pierdas, por lo más lindo que tenés es la sonrisa. Bueno, ahora hay dos cosas lindas. Al... <risa> y, y a lo largo del tiempo, ¿viste? Por ejemplo, en los últimos tiempos, yo, ¿viste? Me, me doy cuenta... La, claro, la, viste el rostro así, adusto, una cosa como que vos sí. tenés un, un rostro así, como... Se perdió, además viste el rictus, que Pero... es el gesto este de arriba de los labios sí. de la gente. Exactamente. Parece todo el, de, el director técnico de Boca. O esa, o esa marca que se te hace entre las cejas, viste. Sí. Tengo una amiga que me dice, aflojá ahí, Y bueno, eso se ve sí, y que... Y hace fuerza. ¿Te das cuenta? ¿Y eras, eras constipada vos? tengo colon irritable de toda la vida, viste, claro. cuando era chiquita yo me tenía miedo y me cagaba encima, cuando venía un examen, o sea, siempre venía esa parte el... como Agustín Rodríguez, mi abogado, ¿sabes que en serio te digo? si una mediación o algo me dijo, si no hay un baño cerca me cago encima, Tiene sí, un serio? problema, Agustín Rodríguez, mi abogado era el punto flojo, viste sí. 4742-1869 o 1817, llámelo y mándele el carbón no, pero es verdad, hay gente que tiene colon irritable y bueno, esta vez, bueno, este año tuve un día, un año, un Un par de años hace muy difícil y bueno, pero tiene que ver, el tema de la alegría o el aburrimiento, tiene que ver, pienso yo, sí. con que la persona no está, ¿cómo te podría decir? Como que no estás, eh, o no estás satisfecho con uno mismo. Puede ser. No hay comunicación con el otro. ¿Sabes que creo que no hay? perspectiva de futuro no hay perspectiva del futuro cuando vos te decís que en los próximos 20 años es más de lo mismo eh, sí, te y decís matar. ¿y qué voy a seguir escuchando todo esto? te quiero matar entonces yo cuando viste escucho todo eso escucho vas por la calle por ejemplo y cómo puede ser que vos te choques caminando claro. con la gente ¿Cuándo hace que te operaron? hace un 15 días ¿y ahora ya te dieron de alta? no, si no puedo ni moverme todavía tengo dolores han disminuido gracias a Dios Pero, ¿Para eh, cuándo tenés un mes en cama? Y ahora voy a ir la semana que viene, que viene, vamos a ver qué pasa. Pero viste, yo soy una persona que tengo, o sea, soy inquieta. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. ¿Y, y, y, y qué te cuida? Bueno, es una buena pregunta. Cuando estás enfermo, Baby. No aparece nadie. No, no, no, mamá sea que estuvo conmigo, yo vivo con ellos, pero tuve que venirme a otro lado para poderme hacer ese tratamiento que el médico me decía, el médico me dice, porque yo lo llamo desesperado, estoy muerta de dolor, me tiro por ahí. Viví en la bañadera. ¿Y a dónde te fuiste? ¿Eh? Porque digamos tengo un, hace un, un par de años empecé a pagar un departamento. Ah bueno. bueno. Entonces me dice el médico, me dice, viví en la bañadera, viví en la bañadera, me dice, por eso tuvo que calmar el dolor, entonces viví en la bañadera, así que hice... Ahora yo te voy a ir ah, a visitar, vamos a ir mañana, a ruta, vamos a ir mañana y le vamos a llevar una berenjena en el cabello. Y una puta pareja que me sí, claro. Que yo los preparo bien, bien, bien de unos los chiles y fuiste al baño ya, sí. Sí, no bueno, eso no te digo lo que fue. No sé cómo es un dolor de parto porque no, no he tenido hijos. Sí. Pero esto debe no ser. Son... Y es lo mismo, ahora sí. tenés que llevar la mierda <risa> a la placita ahora, que... más Mal parecido. <risa> Ay, <risa> Pero no, es que no es un país que va a No es un país ¿Eh? no alegre. No, pero mirá nosotros de es que nos reímos, ¿no? De tu desgracia. Es pero... una, tuve amigos, me han dicho de todo, mira, uno me dice viste y me rompe. Fíjate. Te lo hubieras entregado. Terminaste con un cuchillo. A mí me pasó, vos sabés que me pasó. Yo tengo un amigo gangoso. Entonces, ¿Cómo? se levantó un, No en serio, pero se levantó una mina en la calle. Sí. Y, y se la llevó el teto. Juan oh, Cumillo, Juan oh, también está loco encima tenía una cosa importante. Dice, no, flaco vos me pagaste para hacerlo por adelante. No, Juan Cumillo, todo Dice, no, no, bueno, yo tengo un problema. A mí me dice, cuando me explico mucho, se me pone la cabeza como una ponca y me quedo abotonado en la Entonces, dice, <risa> no, pues es verdad. Entonces, sí, sí. dice, este, no, hacelo por adelante porque yo te cobro, pero hacerlo por adelante es normal no empieza a hacer por adelante y se queda abotonado. Dicho, hecho como los perros. No salía, no salía, no salía. Y empieza a tirar de agua. Se arrastran hasta la ducha. Abre la ducha helada y no la podías enganchar. ahorita, escúchame Patricia. Entonces voy. llaman a la ambulancia. Y el conserje llama ¿Sí? a los bomberos. Y llama a Crónica. Ahí van las cámaras de Crónica a la puerta de C5N con, con Robertito. Todo, en la puerta del telo esperando que salgan los dos. Y los sacan en la camisa los dos. Y la mina le dice, mirá, asqueroso, mierda deformado, mirá la vergüenza que me hace pasar, y me están saliendo en vivo, en este momento la pareja botonada, y, le, y, ¿Y bien, ¿eh? me dice, nunca dije, no voy a los salimos caminando. <risa> Por eso a veces, trinche, lo a veces es mejor. <risa> Entregarlo tiene un montón de cosas. No, alitas, te que no. Sí. Mirá lo que le pasó a la doctora. Como no está. le importa. Bueno. Pero bueno, no eso, eso es verdad y el aburrimiento bueno no te digo nada. Bueno. No hay. Pero ahora no te duele, ¿no? Ahora menos. Hoy es el primer día que puedo decir que disminuyó un poco el dolor. Yo tengo un guante ¿Qué de basurero para eso. Yo tengo un guante de basurero. <risa> la bañadera fue lo mejor que me pudo decir el médico. Yo te voy a llevar un guante de basurero <risa> para que muerdas. Ay. escuchame una cosa sí. cuando te duelen le viste moverse el dedo gordo de un guante de, un de basurero Ay. como hacían los cowboys Ay. no, pero no tanta bañadera hacerte baño de malva vos sabés que no porque me recontribuito eso tuve que sostener no podés llenar el video y meter detrás de nada más no, me dijo bañadera y tenía razón tanta bañadera Con <risa> una bandera así de todo el cuerpo que bueno de agua fría o caliente no, bien caliente me dice metiste 80 y 100 grados oh mierda y tenía razón <risa> Bueno Anita, ¿ves? Pero, bueno, viste, es este. Um... Bueno, mejorate, doctora. Sí, sí. Un beso, y seguir riéndote que estás solita, un beso. Sí, sí. So. <risa> Anita, ¿dónde estás? Ah, ya te fuiste. 4535-270, 4535-2710, Babi, espacio al 10-0-11. Que escuchá una cosa, no me llamen, la que perdimos la alegría No, no me vengan acá con el efecto lástima, no me jodan. Estamos hablando de otra cosa que no es eso. Mensaje de texto, Anita, leíme una... Fabio, sí, espacio, mensaje al 11 y llegaron unos mensajes magníficos. Magníficos, estupendo. mori de Tierra del Fuego, dice, sos mi compañía, te admiro. Muy bueno el programa. Muchas gracias, Anita. ¿Podés pasar el tema, eh, Murguero, que cerrabas el programa del mediodía y decía el aire cómo se llama, esto lo dice Cristian de Isuzangón. Señores, la hora llegó... De la triste despedida, de la triste despedida, llevamos en el corazón el, el dolor, dolor de, de la partida. partida. El tiempo fue corto y fugaz, no lo vamos a negar. Adiós Eva, los reyes del carnaval, pronto vendrá. La fiesta continuará. Se, Para los cinco, 35, 35, 35. continuará, se va el murgón, que nació en un conventillo, bon se va el del murgón, el suspiro de ladrillo. Adiós se van, los que le supieron dar, con el ritmo de lobo y el sonar de los platillos, más color al carnaval ya verán. Con el mismo de los bombo y el sonar de los platillos, más color al carnaval. ¡Mami, espacio al 10 -0! puede ser que hoy, Santino jugando al Puti-Fruti, nos gane vale con los mensajes? ¿Para qué pienso yo entonces? ¿Vamos a jugar a... a qué? A, a, a, ¿A agarrarse el dedo pulgar? la gente, eh, che, ya que me llamaba llamado al aire están medio chopos, eh, vamos, muevan las manos viejo, eh Quiero gente que se ha operado hemorroides, gente que <risa> no, pero viste que eh, no, pero de hecho se lo dicen todos los profesores de meditación y todo que si entregás este eh, el... bonito, no tenés hemorroides nada y vivís mucho más feliz porque ya te dilataste y ya te, te entregaste, vos conocés algún marica amargado Sí hay muchos en serio, Sí sí pero no los de la radio te digo afuera no, no, sí ah. tengo amigos sábado el 9 de abril teatro Mateo voz de Rosario el ángel anoten los rosarinos que están llamando y si me van a ir a ver en Catilda y me van a ir a ver a Rosario llámenme a Babi al 10 de 11 y avísenme a si viajo acá Ana no te ponía a mí me encanta que me digan que me ¿Sí? van a, ir a ver por mensaje de texto así yo voy seguro 0341 para Rosario, 425-9285. Y el domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 03464-429-082. Para llevarme a hacer teatro a cualquier parte de la Argentina, hablan con la producción, 155-149-7790. Sí, Anita, lee, mensaje enseñé ¿no? Baby, te escucho desde que regalabas el pitito. Yo fui el primero, te voy a contar, el primero que regaló para cosofóbica el primero fui lo que me. no yo regalaba un fitito y sí, yo te vi ya no, sé sí, dos. 2 después aparece Bill con un fitito en el programa Pedro y que hace Enano. con un FIA 600 se roba todo la televisión pero eso apareció años después años después sí pero parte. el primero que regaló un FIA 600 era yo porque yo decía que para lo que gana una persona no hay que regalar un cero kilómetros porque cuando vos le regalas un cero, kilómetros yo me acuerdo una vez que le regalaron en un programa que Tate Show se llamaba regalaban una Ferrari y se la sacó una familia muy humilde no la pudimos sacar del canal porque vos sabés lo que paga de seguro una Ferrari para una familia humilde entonces creo que había un tipo en la puerta que no sé dónde era que se la compró por dos mangos se cuenta que había uno esperándolo que le dijo dame 20 mil dólares y me dio más el auto este, entonces como me había contado esa anécdota que no sé si es verdad o es mentira yo decidí que había que regalar a la gente un FIA 600 usado que no pague ni patente porque creo que es el auto que la familia la familia humilde de Argentina puede tener y yo no sé por qué no fabrican un auto de 10 mil dólares no, o 7 mil dólares poner, de 10 ahí. yo compraría las matrices del Renault 6 que fue un gran auto lo ayornaría la matriz con paragolpes de plástico más grande y todo, con ese motor todo y haría un auto de 5 o 6 mil dólares para la gente humilde ...para que se puedan transportar y se acaban los Sí, y 5 o 6 millones le da un crédito al Estado... Sí. ...lo compran, 6 por 4 24, ¿viste? Le, le, le da a pagar... en 0 sí, kilómetros... ...60 meses, un 0 kilómetro, la familia humilde sale... Uh -huh. ...no tienen que andar colgados los trenes, viajando arriba los techos. ...el tipo va a laburar, tiene un patrimonio... ...yo creo que habría que ser un auto popular como hubo para este país, ¿no? ...como fue en algunos países después de la guerra... Y antes también se fabricaron autos populares, que costaban muy baratos y que lo podían tener todo. De hecho Rusia eh, compró todas las matrices, del Renault 12, el 125, de, de, todas viejas, hizo autos para Rusia, que eran muy buenos, el, el ADA, todos esos autos, y que andaban barbados, ¿no? eso es un, un, se me ocurre, no sé si quieren ayudar a los pobres, ayúdenlos sí pero en cambio darle un, un plan trabajar y todas estas cosas que le den laburo y un crédito para comprarse un autito, por ejemplo, ya tienen un patrimonio de ellos, y si el tipo es pintor o puede ir a una casa o sea, se mueve mucho más rápido, el humilde puede dormir dos o tres horas más, puede volver del trabajo a las seis de la tarde y estar a las siete en la casa, y no a las doce de la noche porque está cuatro o cinco horas arriba del tren porque otros humildes hicieron paro, no sé, me parece, que sé yo son ideas que uno tiene para cuando yo sea presidente este país se acomoda fácil ¿viste? no es nada difícil no eso es una genialidad este país es como ser presidente de un club lo que pasa es que no se quiere ¿viste? porque si vos sos presidente de un club y te afanás la bocha y cobrás entrada a la pileta por supuesto que no hay nadie pero si vos en este, en este país le decís a todos vamos a poner el hombro y con lo que la gente pone comprar bochas nuevas y compras cloro para la pileta y le pintás el club bueno, el club crece, crece, crece y cada vez hay más gente porque el club es lindo y después cuando entra alguno no le cobras inscripción venga sin inscripción no se la hace es difícil ¿viste? y algunos que no pueden también es decir, pero usted me corta el pasto y disfruta de las instalaciones ¿sí? eso es un club pero así no, porque de, de, así no va pero habría que empezar a pensar en hacer esas cosas para la gente humilde si no van a vivir toda la vida donde van a trabajar y nunca van a tener ni auto ni nada eso es lo, lo que yo veo cuando yo sea presidente voy a hacer esas cosas porque es muy fácil acomodar la Argentina es una cuestión de criterio hay que aparecer menos en los actos y más en los escritores hay que quedarse más a planificarlo el país y menos a decir lo que se va a hacer eh, sería lindo cuando haya un presidente que aparezca un día y diga eh, no voy a decir lo que voy a hacer pero le voy a contar lo que hice hice esto y esto y esto entonces y no le digo más y vas a sonar como después no necesitan sí, ni pegar a fiche todo el mundo va a pedir que vuelva hola ¿Hola? Sí. Habla Julia de la plata. Mira, estoy tan tentada, me he reído tanto. ¿Por qué, Julia? Porque a mí no me va a pasar, querido, lo que le pasó a la chica esa. ¿Por qué? ¿Entregaste vos? Sí, mamita, a ver los años que tengo yo. ¿Cuántos? 71. ¿Y, y a qué edad entregaste? <risa> Cuando repita el barro, mamita. ¿A qué edad? Es eh, que yo me casé a los 33. Ah, vieja ya. Ah, no, vieja. Es un culo viejo. Ya. ¿Pero sabés lo que yo, yo lo viví? ¿Pero cómo fue? A ver, ¿te dolió? Porque Anita no. anda con ganas de entregarle el rosquete. Escuchale, ya le dije a Anita. Vos sabes que tengo una... No, a Silvina le dije, no Anita. ¿Eh? A Silvina Ah, no, bueno, no sé, yo diría. Me reí tanto, me reí tanto en la ¿Pero cama. ¿Pero cómo te pidió, ¿Te ¿Pero ¿Te pidió me tu marido? Reí. Te digo, de este grande, primero que soy correligionaria tuya. Sí, ¿pero te pidió tu marido? Sí. Mm. Y a las que fuman le duele más, ¿no? No sé, yo fumaba bastante. Porque dice que se, se sí. secan las mucosas. No sé, ah, no la sabe inventar. No sé, no sé, eso no sé. Seguro. que Hay que saber disfrutar la vida, querido. Bueno, ¿y te gustó? Me encantó. ¿No? toda la vida ¿tu marido, no, no, no, ¿Tu marido vive? macho al lado sí. igual macho que lo ha hecho todo ¿No ha hecho ¿vive todavía? sí lo ¿viste vive que vive dicen que al hombre que la mujer le entrega <ríe> vive mucho más porque no tiene infarto ni nada ¿vos sabés que tiene 6? es 78 y yo 71. claro dice que suelta toda la energía por ahí <risa> y la haciendo, famosa colita ruchera y te digo una cosa ni sabés lo que es el macho mío bueno no me importa tampoco ¿pero lo siguen haciendo? sí querida Si vos me ves, me sentí como de estúpida, de desgraciada No, me río todo el día No, ¿quién me te dijo? ¿Vos de estúpida? No, no, no hay, contrario. hay que ser feliz Claro Y para ser feliz, las tres es ¿Qué es? Es comer Sí Eso ¿Qué es eso? Hacer, ¿Eh? Sí Tenés que ir al baño, tenés que ir Sí Bueno, cagar, coger y comer Señora, ¿estamos en un programa? que bueno. Ay, que por favor, señora, esperen un poco. amor, lo que yo me hace reír, Bueno, un beso, tal vez. Un beso grande, correligionario. Bueno, es correligionario, ah, un quilombo con el Ahora, mira vos, qué barro. Hola. Hola, Babi. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, un gusto conocerte. El gusto es mío, ¿quién habla? Eh, la, eh, Juan Bautista La Palma de Concordia, entre Ríos. ¿Cómo te va, querido? Bien, ¿y vos? Bien. Acá estamos con Norma, mi pareja, mi esposa sí este... ¿Qué edad tiene norma? 40 40 y... Sí este, te iba... Estaba escuchando a un muchacho que habló hoy A lo primero con respecto a lo que nos pasa a los argentinos Que se ha perdido la gracia Sí Creo, a mi punto de vista Que es un problema cultural Y yo lo veo de acá, de la provincia Sí Este acá la provincia está no pero no no me, no me conté todas las historias de la provincia es el ser humano no, no. vamos a la provincia porque nosotros siempre se vamos a la yo es que los huevos al plato tengo peor que Gerbasi de escuchar no, pero escucha que él dice no acá la provincia no acá lo que pasa es que la intendencia no, somos nosotros nosotros que nos hemos atanchado en la alegría yo no, tengo nada de los políticos. no, no, pero digo el pueblo no es lo nosotros, ¿sabes qué pasa? Yo pongo la televisión, que no se ofenda lo que voy a decir, y te juro porque nadie lo dice, pero todos lo sienten y nadie lo dice, poner la tele tan todo el día, gran hermano, lo, los desaparecidos, los, aparecidos, los muertos de la inseguridad es Todo el día demasiadas cruces tenemos. Hay que empezar a vivir con más alegría. No se puede. Hay que buscar a los nietos con alegría. Hay que hacer, meter en cara a estos turros el proceso con alegría. Hay que, todo hay que hacer, No se puede estar toda la vida con cara de cebolla, ¿viste? Bueno. Sí. Hola, hola. Sí, hola. Sí, se sí, corre. He escuchado, te estoy haciendo la terapia. Bueno. Este... No, no es la terapia, pero yo eh, lo que creo es que se ha perdido el hombre el el, el macho se perdió el estilo eh, cuando yo te escuchaba hablar de eh, este, este muchacho te salió con el tema del teatro Está bien el fenómeno Todo es, todo abarca al ser humano Bueno, un beso, hasta luego no, no, no, no, no, no tiene nada que ver eh, ¿Qué es eso, Anita? Eh, a causa de que vos hablabas de los canales ¿Qué sé yo? Dice genio Peor los estudiantes que no tenemos cable Y tenemos que mirar todo el tiempo Sí, no, por decirlo No solo los estudiantes Hay eh, los 30 puntos de llegar de rating que hace la televisión en algunos casos Hoy me decía Silvina ...que el programa este de, de, de, de los sábados... ...de, de los bailes esto de del tigre... ...tiene 11 puntos de rating... ...y leo demasiado soñando por bailar... ...cuando hace la gala... ...para la basura que es... ...demasiado... ...y que los domingos gran hermano tiene 22 23. ...pero es muchísimo... ...claro, pero hay una cosa que la gente no sabe... ...Cable tiene un 20%, 30% de la población... ...el resto, donde se mide se miden los que tienen cuatro canales y los cuatro te pasan lo mismo o sea que no tenés demasiada opción para dividir ¿Entendés? porque yo te juro por Dios el tipo que tiene la gracia divina de tener cable no se clava con gran hermano ni por soñando con bailar pero el pobre el que no tiene cable tiene que caer indefectiblemente en la trampa de la mediocridad es así hola ah, bueno chicos cerrar si mueve un poco las manos querido Y bueno, la gente dice que no quiere salir al aire Seguí leyéndome mensajes Conocí a Susana y a Jorge y a su hijo Estuve a punto de comprarle un duplex Y luego no pude Susana me alojó gratis Mis respetos para ellos Bueno, muy bien eh, Tenemos otro mensaje de Gastón de Neuquén Dice, te escucho hace rato Me gusta mucho tu programa, sos un capo Seguí así, saludos Y quiere que le recomiendes un libro La República De Platón Hola, Babi, soy Cristian de San Miguel de Tucumán. ¿Cuándo vas a venir? Por estos pagos, genio, nunca cambies. Un beso para mi amor. Pronto voy a ir, eh, yo no soy común, pronto voy a ir a ese lugar, a Tucumán, que me encanta. Yo siempre voy, todos los años paso por Tucumán. Sí eh, Bueno, alguien de Pilar dice Te quiero por lo culto Y buena persona que sos Gracias eh, Venite a Tucumán Babi, nunca te vas a aburrir La gente es súper copada E improvisada Cindy Desde ahí, desde Tucumán Muy bien, un beso, Cindy eh, Walter, de Neuquén coincido con vos Me duele mi Argentina, un país tan lindo y rico Y hay chicos con hambre, chicos, los quiero Neuquén, están con ustedes Muy bien Susi, desde Fernández, Oro, Río Negro Dice, acá en el campo nos juntamos a cantar folclore y reírnos Y encima carnearon un ternero asado y vino Le quiero, Val. Sí, me da muchas gracias por el ternero, realmente no me gusta Dos diez buscame el disco 210 despertate ahí está disculpa que te molesto si venís cansado 210 ¿eh? Eh, poneme a ver vamos a escuchar qué tal es este que debe ser muy bueno porque yo vi la obra hace muchísimos años y era muy buena el 16 del 210 a ver qué tal es escuchar Babi espacio al 10 el 11 para si quieren hablar conmigo si no me voy ¿viste? O sea, hoy es viernes el mes no está perdido sí, escuchar Como la piedra de mi mechero, que saltan dudas. De si te quiero, que es tan fría. Hay como el agua, que baja libre de la montaña. Y no lo entiendo, fue tan efímero. Ave pido al cielo apagar por favor, mira para acá que hay un programa. Sí, gracias. No te quiero, ben. Toch, ik ben niet te y ik ben te zien, ik ben te zien, ik final. Eres tan tenue, como la luz que alumbra mi vida, la más madura. te escucha, Buenas noches, David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién habla? Mi nombre es Estela. ¿De dónde? De Floresta. ¿Se escucho? Bueno, mira, eh, yo me quedé pensando un largo rato en, en todo lo que habías conversado y nos propusiste para esta noche. No, pero no lo entendieron. Mira, este hombre, de no sé dónde era el chaco, ¿dónde, dónde Empiezan con el problema humano, del ser humano, de la cosa humana? Pero hay una realidad no les cuesta o quieren ensamblar muchas cosas claro. a veces un, un tema me trae a parejar un montón más yo no sé por qué la gente disculpa me un segundo y te dejo hablar la gente cuando sale al aire algunas personas en radio tratan de filosofar y de parecer inteligentes este, o de buscar en la quinta pata no lo que pasa es el tema social de la provincia con respecto a las eh, no si yo pregunto ¿Qué nos pasa que perdimos la alegría? Yo creo que es algo más sensible y más sencillo que andar buscándole la clima. es concreto, es concreto y, y ¿sí? tangible. qué pasa? Para muchos se pueden aburrir con este tema. Pero a mí me preocupa porque el haber perdido muchas cosas en la Argentina me dan pena. Pero el haber perdido la alegría me parte la cabeza. Exacto. Es así porque uno, es verdad, lo que decís Yo muchas veces viajo en tren, subo y es patética las caras, la incluso el, todo el entorno es pesado sí. y, y es porque la gente va con una preocupación constante, ha perdido la alegría se ha como todo está monetizado si te tocan, la gente es agresiva te, te grita, te, te insulta está bien, pero eso es un tema social, pero yo te pregunto pero, más allá ¿qué nos pasa? porque esto no es de ahora, no, no, a ver, vamos a ser claro esto no lo inventaron los Kirchner Los chinos no, no. No puede ser que lo hayan este, organizado. No. Pero esto viene desde hace años. Esto no, desde hace muchos años que se fue cambiando paulatinamente. Yo cuando escuchaba que decía que los chicos jugaban en la calle a la pelota y eran felices y los vecinos lo miraban y les gustaba a aquel chico que juega o al otro o el vecino de, de al lado, Sí. porque se podía pero hoy se aparece un auto con un ladrón o con un loco y te lo pasa está bien pero basta de locos o ladrones estamos hablando de nosotros y la alegría ves te das cuenta que la estuve toda la noche no, tratando vos... no, no no no no no griten estuve tratando toda la noche de, de, de sacarnos del tema ahí está el problema están todos en una cápsula todos vuelven a un lugar común que es transferir el problema o sea, viene un loco y te lo... no, ¿qué nos pasa? que perdimos la alegría te repito, cuando yo era pendejo existía, déjame hablar un cachito cuando yo era pendejo existía Robledo Puch me mató 11 personas en mías sin embargo no dejábamos de jugar la pelota ni dejamos de reírnos, ¿qué nos pasa? porque sé qué pasa? yo creo que en la medida en que nosotros tengamos esta histeria en casa esta cara de culo con los hijos, con la mujer con el marido, con todo el mundo esta cara de culo, estamos otorgando espacios a los demás o sea yo creo que así como a los vampiros se los espanta con música yo creo que uh, con la alegría espanta a los delincuentes a los estafadores, a los corruptos yo creo que la alegría los espanta lo que pasa es que una forma de que se domine a la gente es por intermedio de sacarle la alegría y losificársela y decirle van a ser eh, felices el próximo feriado Porque viene este, Paul Macarne gratis. No, eso y, no. Y ¿sabes qué, ¿sabes qué me pasa? Que una de las cosas que más me deprime en un país es cuando al pueblo se le da espectáculo gratis. Es el peor indicio de libertad en un país. Claro, por supuesto. ¿Entendés? Porque son como válvulas de escape. Porque quieren eh, entrecanarnos con eso. Bueno, no si sé, ¿sí entendemos, distraernos o oh, hacernos distraernos, creer que... Distraernos, hacernos creer que todo es una paracía y no hay... Eh, eh, cómo es la canción, Silvina, de Serrat, que dice Uno de mi calle me dijo conocer un tipo que un día fue feliz? Este, mm. Dame la letra de la canción que la voy a poner para que la gente entienda de qué quiero hablar esta noche. No, pero también tenemos algo al genético, eh. No, no hay nada genético ¿No crees que... No ¿Sabes por qué no hay nada es genético? De, de toda la No, no, so, no tenemos nada genético No hay nada genético porque nosotros una vez fuimos felices Mi padre era feliz Porque bueno, tenía sus momentos de tristeza de Un beso grande No empecemos con los padres de viaje a Europa porque si no cagamos le Estamos hablando de otra cosa Porque empezamos mi padre tenía cuando se acordaba de Europa No, no, no Nosotros fuimos felices en una época Los argentinos hasta los 70 fuimos felices. Después nos tiraron bandes de mierda de los 70 hasta hoy. Quilombo y quilombo y quilombo. No sé qué quilombo y por qué. Porque no teníamos por qué tener estos quilombos Pero de repente nos vemos en un berenjenal donde nos levantamos a la mañana y somos responsables de todo lo que pasa y lo que le pasa a los demás. Hay pobre la responsabilidad nuestra, hay rico la responsabilidad nuestra, hay chorro la responsabilidad nuestra, no hay chorro la responsabilidad nuestra. Es todo. Y vos vivís infeliz perdiste la calle que era tuya. cuando uno pierde la calle, pierde la libertad. Y la libertad también es un tema para hablarlo. Y la pérdida de la libertad. Y cuando un hombre está preso, es un hombre infeliz. Y nosotros estamos presos. Ahora vamos a escuchar un tema musical, donde quiero decir que hay 450 pesos de descuento del aparato de la Mónica. Si no lo no tenés ahora, no puedes tener... Escúchame, es fabuloso. Te baja 450 pesos de la cumbre y te regala... La caja con todos los artículos que van con el aparato. Tenedlo ya en cualquier parte de la Argentina. Llamalo a mi amigo Hugo La Mónica al 43756072, al 43756103, o metete en www.augolamónica.com.ar. Pero llamalo, donde estés, en cualquier lugar, pueblo, ciudad. O lo llamas si hablas con él de parte mía y te baja 450 pesos de la No es el cinturón trucho ese que venden que es una... No, estos son electrodos conectados de verdad, que te sacan, ayudan a sacar las arañitas, las estrías, a eliminar la celulitis. Es maravilloso. 4375-6072, 4375-6103. Cerrad hizo una canción, como yo todas las noches lo pongo, que habla de esto que yo quiero explicar hace una hora y media y no me la entienden. A ver si poniendo a Cerrad les abro la puerta para que me den una respuesta correcta. Basta de que pasa un loco y te mata basta de que explota la planta nuclear en Japón basta de romperme los huevos hay que aprender a ser feliz ¿cómo es posible que si yo en los peores momentos de mi vida, me río y no de inconsciente sino porque estoy convencido de que el humor cura absolutamente todas las enfermedades me estén hablando de un boludo que con el Paco te afana la cosa pasa por un lado más profundo es como, a ver, hay ricos infelices Y hay gente que tiene unos mangos y son muy felices porque es el savoir-faire, el saber vivir. La vida hay que saber vivirla, no es una cuestión de acumulación de capital. Es una cuestión, hay gente que tiene un parque de 100 hectáreas y no conocen el sol. Y hay otros que se sientan en Palermo y toman sol. Esa es la vida, a ver si nos entendemos. De mi calle, Escuchen la letra. Tiene dicen, un amigo que dice... ...que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Y me han dicho que dicen que dijo que se tropezó en la calle con un sueño y se entretuvo, Y desde entonces no estuvo para nada ni para nadie. Y a salvo de su conciencia estrenó nuevas sensaciones y asombrado, comprobó que le iban bien, y me han dicho que dicen que dijo, que recreándose en la suerte de ese sueño que atrapó, pegó un grito y se escuchó por él. Un hombre como cualquiera, ignorado, desorientado, contaminado como cualquiera. Aburrido, desconocido, en poco atrevido, no me lo hubiera. En dicen que dat de tal modo que En a alcanzar las estrellas, heeft gekregen. En dat hij de moeder heeft gekregen. En dat hij de de mi calle me ha dicho Que tiene un amigo que dice Conocer un tipo Que un día fue feliz seguí, seguí en el nano cerrado como siempre dicen una canción lo que yo no puedo decir en dos horas me ha dicho que han dicho las autoridades que pasó el peligro que todo está bajo control que se trataba de un caso aislado pero no obstante recomiendan que se tomen precauciones que quien lo prueba una vez sueñará en... Usted es un hombre como cualquiera, ignorado, desorientado, contaminado como cualquiera, aburrido, desconocido, si poco atrevido donde lo hubiera. No vaya usted a crecer de tal modo que llegue a alcanzar las estrellas que se sonría con razón como lo hacen los bobos sin ella. Que uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Me entendió lo que quise decir, bueno, si lo entendió, llámeme Babi Espacio al 10011 y dígame por qué alguien nos robó la alegría, quién fue, y si tiene nombres del que nos robó la alegría, hazate datos, hágame un identiquit, aunque sea un afiche político, bueno, hágamelo, pero dígame quién es el que nos robó la alegría. Babi espacio al 10011. Si querés vender alaja, reloj y collas a precio internacional, Paul Baker, Avenida Aviar 1585 Recoleta, Paul Baker 08101222425, 08101222425, no dejen que los cacos se lleven lo poco que le quieren, La vaya Paul Baker y conviértalo en dólares, paga 18.000 dólares de ciljilate y 340 pesos de gramo de oro, ¿te parece poco? Andá Paul Baker y convertir el brillo en verde, muy bien. Flor sí. de Rosario, opina, Davi que la tristeza hay que cambiarla por espiritualidad. Sí. No, por alegría. La tristeza... ¿sabes qué? El, el, el, eso de cambiar la tristeza por espiritualidad me suena a todo, todo bien. No, alegría. No se puede cambiar la tristeza por esperanza, no se puede cambiar la tristeza por votos, no se puede cambiar la tristeza por eh, promesa de futuro, la tristeza se cambia por una sola cosa, no, no tiene canje, por alegría. Bueno, muy bien, hola, hola, hola, hola, apretá el botón, hola. Hola, ¿me escuchas Sí. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago. Sí qué tal eh, no, yo creo que no quiero filosofar como dijiste bien pero me parece que el, los argentinos miramos mucho al otro ah, eh, eh. a ver qué tiene el otro ¿dónde qué estás? Otro? ¿dónde estás en Miami? Santiago me dice la producir sí, sí sí sí no sé, me parece que ese es el, el problema que yo veo ¿qué haces en Miami? Eh, ¿Laburas? sí ¿de qué? Ah, bueno, hace poco empecé en computación que es lo que estudié acá eh, estoy haciendo, no sé cómo traducirlo hay un sistema electrónico para los médicos y sí. yo diseño los, las pantallas para que los médicos pongan la información sea, es que yo cuando empecé esta conversación no quería ser antipático porque por supuesto me hubiera causado una crítica terrible pero yo iba a decir como Miami porque yo veo que haya todo el mundo feliz aunque se aburran, se vayan a dormir a las 10 de la noche, lo que vos quieras pero que hay otra idiosincrasia, la gente sale a divertirse, no a cagarse a trompa. También hay droga como en todos lados, hay negros raperos que te afanan el auto, hay rubios drogones que te... Pero hay otra idiosincrasia, acá en Argentina la perdimos, ¿por qué? Porque yo creo que, que, vuelvo a lo que te dije, que me parece que la bronca está en no tener lo que tiene el otro, cosa que acá, si vos me ves a mí o a un tipo en un Mercedes, puedo ser que es una rata que que pagó el auto en cuota o puede ser un millonario de verdad, no se sabe, entonces nadie sabe si uno es millonario o no, o si uno tiene plata o no, o si uno va. ¿Tú quieres a... decir que en la Argentina el resentimiento tapó la alegría? sí, yo creo que, que la gente está resentida en que una persona le vaya bien, o tenga un Mercedes, o tenga una motito de lo que sea, y el otro tiene una bicicleta. Me parece, no, uh -huh. no digo, ese es mi punto de vista. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, vale. Este, ¿qué sé yo? Valen todos los que hablaron hoy. Yo creo que es una cuestión de adentro proponérselo, ¿no? Pero veo que la gente no se lo propone también. Ojo, acá los, los latinos dicen que ellos tienen el mismo problema, que no tienen los, los anglos, por decirlo así. Uh -huh. Que eh, quieren, hay como una competencia a ver quién triunfa más rápido, o quién hace de plata más rápido, o quién tiene su mejor auto. Pero yo no lo veo tanto como... Eh, Lo, por ejemplo, los turistas argentinos vienen acá, yo los veo, saben todas las marcas, saben los negocios, a ver quién compra primero esto, quién compra ese. Es uh -huh. como que hay una competencia eh, y es, eso te genera angustia. Te, te por supuesto, el no llegar te genera una angustia terrible. Entonces, yo hago una vida simple y, y así todo soy, soy feliz. Te mando un abrazo, querido. Bueno, Hasta pronto. Gracias. Creando Imágenes es una escuela de fotografía. fotografías, sea, usted quiere aprender a sacar fotografías y salir con una profesión, se compra una cámara y puede ser este, fotógrafo profesional y trabajar en sociales, en revistas. Su hijo no tiene carrera hecha, bueno, mándelo a estudiar fotografía, por lo menos tiene algo en la mano para manejarse. ¿Eh? Urgente, urgente, llame al 1544-93-5091 repito 15 44 93 50 91 o entre en www punto creando imágenes punto com punto ok hola hola hola ah, sí, bueno está ganita lee mensajes eh, dice, hola mi amor, soy Solange de Bahía Blanca, tengo 20 años, te cuento que me dice mi amor, eh, te estoy mandando mensajes así porque se largó a llover torrencialmente y se cortó la granja. Mira, te explico una cosa, si Cindy me deja, me voy a Bahía Blanca y me caso con Solange y se acabó. 20 años, 20 años, no es nada. ¿No? Es febril la mirada. Dale, te la sombra, te busca y te nombra. Sí. Eh, tenés razón de los autos. ¿Cuándo vas a venir por Avellaneda? Esto lo pregunta Graciela de Wilde. Pronto. Ya ahora salgo en cualquier momento, en cualquier momento salgo, salgo, este, para pa Avellaneda, Loma de Zamora... Pilar, Pilar están reclamando. en todos lados. Voy a estar en todo el país. Este año no paro. Tengo un plicoma. Sí. Eh, que no se puede operar porque fue causado por un crón. Sí. Este, imposible excepcional Que sí. tiene una proctóloga sí. Hay muchas Bueno, menos mal Hay que dar direcciones de ginecólogas y proctólogas Así las mujeres no se hacen manosear más sí. eh, Por Dios postulate a presidente babi. Necesitamos gente como vos La verdad que ahora va a ser más criaturas eh, Dice que va a haber más criaturas en las calles Por el plan para embarazadas O sea... Bueno, bien, sí, igual, vale, Nada que ver Seguimos El Susi de Río Negro eh, dice que está llegando de un galopito desde Fernández Oro para decirte, Baby, vos sos mi tesoro. Eh, más éxitos para todos. Gracias, mi amor. Fernández Oro, nuestro querido negro. Gracias por hacernos pensar y hacer reír. Nunca se eligió tanto a tus locutoras como a Anita. Carlos de Ituzengo ¿cómo te escucha mi localidad? Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad que a Anita la estamos haciendo bien. De abajo te hacemos mamá la profesión. Tengo 24 años. La felicidad es algo que estoy constantemente tratando de alcanzar. Y muchas veces se pone muy a prueba eh, con las esperanzas. Sí, lo que pasa es que la, la felicidad es un bien adquirido. Eh, eh, acá parece que la tenés que comprar eh, cada cuatro años, ¿no? La, la, la ligamos mucho a la política. Parece que, parece que hay algunos afiches y algunos eslogan para que los argentinos vuelvan a ser felices, para que recobren la felicidad para que los argentinos tengan felicidad, no, mentira, a vos, si un político que es un inútil, que llegó a político por inútil, no te va a poder dar la felicidad, de hecho no te puede dar ni un aumento en el laburo, mira si te puede dar la felicidad, no te pueden dar nada, ¿entendés? Y si no vamos a caer en la desgracia de algunos sindicalistas, que le hacen creer a los muchachos que porque tienen un club, para ir los domingos con la familia les digan todo y siguen ganando 2.500 pesos, pero tienen el club la gente tiene que tener la felicidad adquirida el derecho de ser feliz de comprar los remedios a los hijos de comprar la comida a los hijos, los colegios de, de, de, de cambiar la casita de cambiar el hábito de, de, de cambiar la vida este, de, de, de sentirse con dignidad cuando el hombre pierde la dignidad pierde la felicidad y a veces hay gente que es feliz y le da vergüenza ser feliz porque es muy triste salir feliz a la calle cuando hay tantos infelices entonces uno a veces dice a mí también Cuando alguno te dice en algún lado Estoy muy mal porque no sé si voy a llegar a fin de año Y, y yo también Y estoy, yo gano dos mil pesos Y no me digas a mí que Entonces uno tiene que ser infeliz como el otro Por solidaridad que no tienen los que te podrían hacer feliz ¿No es así? Hola Hola, sí Sí eh, Mi nombre es Patricia de Rosario Sí eh, Con respecto a este tema eh, Particularmente lo que pienso es que eh, Nos cuesta ser felices porque cada día Estamos esperando siempre tener más Buscar este, una mejor casa, un mejor trabajo... Ahora, yo te hago dos preguntas, muy bueno lo que vos decís, pero te pregunto, igual que este muchacho de Miami... Sí. ¿Y es malo querer tener más? No, claro que no, ah. pero nos ocupamos tanto de eso que no miramos eh, a la mañana cuando nos despertamos, nuestros hijos, eh, si le podemos dar un buen desayuno... ¿Pero, pero no, será, no será que lo que eh, porque nos asusta en la Argentina de hoy sí. es que si tenés más te castigan y tenés miedo? Por un lado sentís que querés cambiar el auto y por el otro lado sabés que te van a caer encima con los impuestos y te van a matar. Bueno, no, pero eres es malo querer más. No, eres... no, es que el, el hombre cuando tiene afán de superación y sabe que en el futuro puede conseguir algo, sí. eh, y, y se le hace esa cosquilla en la panza, el hombre es conquistador. El, digo el hombre y la mujer por naturaleza. Entonces la mujer pasa y ve un microondas que le gustó. Pero sabe que automáticamente, este, cuando lo compra, queda escrachado y después le vienen los impuestos. Entonces, ese miedo, esa incertidumbre también te hace perder la felicidad. Yo no sé si te hace perder la felicidad o a veces también eh, queremos simular ante los demás que estamos, no estamos tan bien como para que tampoco los demás nos pidan. Eso es lo que ya termino de decir. Claro. Yo, por ejemplo, voy a la estación de servicio. Sí. Abro el, el coso del auto. Viene el muchacho y me dice, ¿cómo andaba a vivir? Y dice, no, porque acá, ¿viste? Nos están dando 1.800 pesos y laburo 18 horas por día. Y vos le empezás a explicar que el auto lo pagaste en 40 cuotas, que sí, te sí. cuesta pagarlo, aunque es mentira. Sí, aunque es mentira. Le me inventás sí. una historia triste para que él no se sienta tan mal. Sí, sí, sí. Bueno, sí, eso, esa es la realidad, sí. ¿No es así? Sí, sí. Pero pasa que el no ser feliz es una cuestión de todos los días. Uh -huh. De levantarse cada día, de buscar lo que uno quiere tratar de echar la mejor sonrisa y de darle para adelante. Pero no todo el mundo lo ejerce. Pero todos tratamos, ¿eh? No, Yo creo que todos. no, olvidate. Eh, eh, nosotros somos quejosos, hacemos del estar mal una forma de vida y salimos con la peor cara para que nos pregunten qué nos pasa y poder eh, saltar al cuello y decir... ¿Qué crees que me pase? Y es como cuando me preguntas a alguien, ¿cómo andas? Y mal, pero acostumbrado. Claro, ¿viste? Mal. Antes yo me acuerdo en la época de mi abuela, te decían, ¿cómo andas, bárbaro? Ahora cuando te preguntas, ¿cómo andas? Mal. mal, la verdad que mal, como claro, que quieres gente, claro. claro. con esta resignación. Te mando un beso. Bueno, un beso. Chau, claro. amor. Hola. Hola, Babi. Sí. ¿Qué tal? Lilian habla. ¿De dónde? De Avellaneda. Contame. Bueno, yo nací no en Lanús, soy de Lanús, pero ahora está bien, completamente está bien. estoy en Lanús. Está bien, eh, no está bien. No bueno. Está bien, pero igual el idioma es muy parecido. Sí. Es el mismo, ¿eh? Sí, sí. Eh, Bueno, yo pienso que la... uno nace feliz no eh, Teniendo una infancia feliz el, Te hablo de mi época, ojo, eh, tengo 50 años sí. eh, Que jugábamos en la calle, las calles de tierra Está bien, está bien ah, teniendo, pero, sí. Sí. La vamos perdiendo con el, pasar de los eh, con el pasar de los años Con las responsabilidades que tenés que no las podés No, no, ahí. Pero, pero, pero ahí Liliana es lo que yo estoy explicando Una cosa es la, la responsabilidad y la preocupación. preocupación Y otra cosa es la alegría y la libertad Hubo, eh, porque entonces estamos confundiendo preocupación con alegría no, alegría y tristeza Bueno. preocupación y despreocupación sí. ¿entendés? o sea, no confundamos claro, bueno, yo tendría una alegría o sea, cuando yo era joven yo tenía proyectos ¿y ahora? y ahora cada vez menos ¿pero por qué? Proyecto. y porque te lo impiden el, tra el no tener trabajo o sea, el trabajo va escaseando más obligaciones para pagar, o sea, se te van cortando los proyectos, proyectos materiales, ojo. ¿eh? Uh -huh. Hay una canción de Piero que no sé si la tenemos que dice hay país, país, país. Paísano. Paisano. Paisano. No, no, no, Anita, no me de no, no, no hablar. Si estás leyendo no, no te ubicas. Ah, Silvina, fíjate si está la canción de Piero, Silvina. ¿sí uh -huh. Hay país, país, sí. Eh, es eso, viste, o sea, <risa> llegar a, a metas, Cosa que eh, cuando uno es joven. Eh, tiene metas por ejemplo me quiero comprar un No, perdón yo una vez te voy a contar yo tenía un amigo gentile eh, sí. que en el año 83 que, eh, tenía él 82 años uh -huh. y aprovechando mi cercanía al radicalismo de Alfonsín uh -huh. me pidió si yo podía hablar con Pose sí. en un de San Isidro para que le otorguen un premio en Panamericana para poner una estación de servicio a gas yo lo conté acá Entonces, eh, me habían conseguido, no por poses, sino por una empresa de gas, le daban para ponerse ponía el ponido de capital una estación de servicio en Panamericana. Pero le, le daban una concesión a 30 años. Uh -huh. Él tenía 83. Cuando fui contento, porque yo iba aprendido en el negocio, porque íbamos a ser socios, de la, no había autos acá todavía. Sí. Me dice, no, pero es poco tiempo. Y, ¿Cómo Y Son 30 años nada más. Él tenía 83. Nunca pusimos la estación de servicio, pero él me enseñó Aunque tengas 105 años, hay que tener proyectos a 100 años más, que es lo que te mantiene alegre. Sí. ¿Eh? Eso es como estar enamorado de una mujer y saber que la tenés que ver y te hace una cosquilla en la panza sí. y te da alegría. Eso es como cuando yo veo un auto que me gusta, digo, algún día lo voy a tener y eso me produce una alegría de, de, de, de querer llegar. Eso es lo que te produce. Y, y no es todo lo material porque hablé también de una mujer o de un hombre y te hablé a veces de alegría día de mañana con sol para dar una vuelta en bicicleta ¿no? o sea, pero el proyecto de mañana te mantiene con alegría nosotros perdimos el proyecto de mañana porque el proyecto de mañana vuelve a ser moreno en abuelo norteamericano eh, pálida, de Lía eh, Alfonsín basta, viste Yo, pero son las pálidas que te tiran no, pero proyectos propios que claro, toda la gente que me escucha se proponga mañana hacer algo diferente y disfrutar del día plenamente y ser alegre que es un ejercicio, la alegría se recobra de a poco un poquito todos los días, yo soy un tiempo que la perdí perdido la alegría aunque te parezca mentira, haciendo reír a la gente perdí la alegría mía ah, me haces divertir, te bueno, digo que yo con vos me reí pues vos, pero yo no y ahora descubrí que parte de mi alegría, además de venir a la de acá, es hacer teatro yo cuando estoy de gira estoy alegre porque yo necesito hacer cosas Y también siento que el ocio es una pérdida de alegría. Y el argentino es ocioso. El argentino es feliz cuando a las 6 de la tarde en punto deja de trabajar y vuelve a su casa. No se le ocurre hacer de 6 a 10 algo nuevo. El argentino es feliz este, los días de feriado. Fíjate que es un país de torrantes, que tenemos más feriado que días laborables y los festejamos. No, yo no, estoy, yo no estoy de acuerdo de los feriados, viste señora? Bueno, no importa, pero lo qué? que te digo es sí. que la gente con los feriados ¿Perdé? Se pone más triste, le ve las caras a los que se van a maltratar, Una cara de culo claro. Y se le acerca el ah. de crónica con un coso, con un, un micrófono Y dice, no, estamos bien, gracias a Dios, nos tocaron lindos días Pero viste esa cosa de, de aburrimiento y de fastidio No hay proyecto No, ¿sí? por eso, pero se pierde mucho, o sea, con los feriados se pierde mucho eh, se pierden días de trabajo Se pierde el ritmo Se pierde eh, colegio bah, Un beso, chao. Un besito ¿Qué es eso? Pablo Giglione Brown en el muro de Facebook Dice, Babi, con respecto a vivir en un país aburrido Yo viví ocho años en Brasil Siendo objetivo y sin dejar de amar a mi patria Brasil nos pasa el trapo lejos Y sí, por eso está como está Y dice, acá somos amargados, sucios, violentos Estamos siempre a la defensiva Y si alguno Sí. algunos gente lo va a juzgar que le... está preparándose para irse a Brasil nuevamente yo siempre le estoy agradecido a los cantantes y en este caso espero que dice vamos a cantar juntos no yo nunca pedí llegando llegaste yo pedí país país eh, disculpenme, si no están prestando atención vayan a bailar que están todos los bolitos de vida hasta las 4 de la mañana ¿eh? no pedí este tema y detesto que, que no presten atención para qué dicen si ya sé? si después ponen con lo que se le ocurre cuando dije llegando llegaste dije Anita la verdad no si yo la opiné me retrasaste no, a nunca dije llegando. vos dijiste el país eh, para país? que no, me imaginé, no, no, no. nunca dije llegando llegaste Va. Sí, hijo, eh, si sí, hijo, el país no, pero, la, la cooperativa de seguros estamos con Blackberry. el Blackberry 77 años de experiencia en el servicio de toda la gente tiene la nueva seguro. 4503-8001. Aseguranita la nueva. 4503 del auto que te compraste en la nueva. Sí, mañana. 4503-8001. <risa> y a nosotros nos cuida alta salud. 0800-333-2582 alta salud yo pensé que lo teníamos bueno no importa lo pongo otro día y sí, te quiero contar que llega a la Argentina el autor maestro y conferencista más renombrado de la corriente cabalística mundial Yehuda Berg, que va a estar presentando su libro El poder de cambiarlo todo Yehuda va a estar en Argentina el miércoles 30 de marzo a las 20:30 horas en La Rural y usted puede comunicarse al teléfono 4831 3443 bueno muchas gracias Andrea Vicente que es creo que es así como se cree que me mandó el libro a la cábala. muchísimas muchísimas gracias después se lo voy a agradecer muy amable la verdad que me lo voy a leer este fin de semana me encantó muchísimas gracias dime mensajes ¿cómo no? antes que te eche sí eh pincho Marinkovic Marinkovic bueno Hola, hay un corredor de carrera ¿será algo de Marinkovic este chico? Y no se preguntaré Carlos Manuco, ¿sí? Bueno, pregúntale porque Mateo va a estar ahí viéndote el 9 en Rosario. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, Rorro Villa dice, hola Babi, ¿cómo estás? Estamos esperando en Rosario, te escucho siempre, aunque el otro día, temprano, tenga que ir a estudiar. Tengo ¿Mm? 18 años y con mi hermana no nos perdemos ni un programa. Que va a estar en y... Rosario lleno de chicos jóvenes. No, son chicos, son jóvenes. Va a estar lleno Porque están llevando muchísima juventud muchísima juventud Que me va a ir a ver qué compromiso no Porque laburar Para los jóvenes Es muy difícil Porque son muy inteligentes sí. Bueno, esto lo dicen Iru y Rorro Gabriel Aquino eh, Dice Babi de, Te escucho todas las noches Tengo 14 años Sos el mejor Bueno, muy bien Rosa Chamorro Dice Babi Ídolo sí. Todas las noches Con mi polla O sea, mi mujer Te escuchamos juntitos Y siempre que venís A La Plata Te vamos a dar Yo soy el número uno Te mando un beso grande y seguí así ponía Sabina que también es mi ¿no? bueno Babi espacio al 10 11. vamos a hacer una cosa como la vieja época que yo empecé con este programa nocturno no puede ser que hoy con el Tutti Frutti me haya ganado con los mensajes este chico bueno, Sabina iba a decir Fantino Babi espacio al 10 11 si usted está escuchando en cualquier lugar del país mándenme un mensaje diciendo esto a ver si le ganamos con los mensajes no puede ser que tengo que pues gracias Gerbasi yo si no te tuviera vos Gerbasi mira me falta un productor que se fue de vacaciones tengo a vos y al operador es todo lo que me, Silvina me fracasó así que... ¡Ay, va! Silvina me abandonó, Silvina ya, anda a trabajar con Fantino con oro a la mañana te vas a la mañana con eso Hi baby, please come. Hi baby, hi. Escucha Me leo abajo, pero Estesword tiene un nombre. Es del mar hasta la esfera. ¿Cómo le cuento mi gente? Lo que pasa en esta tierra, pero como le cuento a mi gente, país, Lo que pasa en esta tierra, pa'í. Pa'í, pa'í, pa'í. Pa'í,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 Ay país, país, país Bueno, muy bien, que escuchen esto nada más Un poquito sí, para que se den cuenta Sí, es bárbaro, está abajo Pero las cosas se cuentan solas Solo hay que saber mirar O sea que si usted empieza a hacer este ejercicio con el cuello Y empieza a utilizar la vista periférica Se va a dar cuenta y se va a dar cuenta De un montón de cosas más Que teniendo las anteojeras Y mirando nada más que para el mismo punto que le indican Que es para adelante Como el caballo del surqui ¡Hola! hola hola Sí. David Gustavo de Rosario ¿Cómo te va Gustavo ¿Dónde estás? ¿Dónde bien estoy trabajando bueno en qué lugar que es una cosa música porque es un centro comercial con salón de pieza ah muy bien así que estamos a pleno hoy. bueno contame negro Mira, te, te había mandado un mensaje diciéndote que muchas veces el tema de la felicidad eh, nos ponemos una idea alta a veces de felicidad que no la alcanzamos viste que ya sea lo material lo familiar viste Muchas veces nos morimos sin alcanzarla, porque uno se pone una meta de decir, bueno, voy a ser feliz cuando, por ejemplo, se case mi hijo, o consiga la casa, o me pueda comprar el auto, o me pueda graduar del estudio, y a veces las cosas no te salen bien, y a veces no llegas a esa felicidad que vos te planteaste, y por eso como que te sentís fracasado, ¿te das cuenta? Sí. Esa es un poco la idea que yo tengo Bueno, lo maravilloso es morir buscando la felicidad Pero siendo feliz en la búsqueda Claro, ¿viste? pero mucha gente no se siente feliz o sea, al, al no haber alcanzado lo que buscaba Es como que no se siente feliz, se siente fracasada ¿viste? Uh -huh. Bueno, bueno es un, un poco la idea que yo tenía viste de, de, de ¿Por qué somos vacíos? A veces estamos viste con esa cara de culo Porque no logramos lo que queríamos viste Bueno, te mando un abrazo Gracias, yo, yo veo en los barrios de clase media Son felices cuando un tipo saca un Fiat. Y el de enfrente saca un Peugeot y dice qué hijo de... Sacó el Peugeot nuevo. En otro barrio más alto, cuando sacan el Mercedes nuevo, el de enfrente sacó una cumpleaños Mercedes, qué hijo de... O sea que eh, vivimos con una este, eh, infelicidad interna. Pero yo pregunto, ¿no? Cuando se alcanza más o menos un ritmo de vida más o menos bueno, cuando comes todos los días, ¿por qué no sonreír un rato? ¿Por qué no tomarse un momento? Yo me doy cuenta que a veces están mis amigos en una mesa, ¿no? Y yo siempre voy a reír. Sí, voy hago un chiste y empiezan, bueno pero vos no tenés problemas, ustedes supieron la cantidad de problemas que yo tengo, pero no los traigo acá, ¿no? Eso va a andar con cara de culo, con cara de cebolla, como decía. Che, sí, vamos a poner un temita más arriba, a ver. Poneme del 14. Ay como busco, muchachos, ahí está. Muy bien, muy bien. El 17, vamos muy bien eh, vamos, está luciendo diciendo. todo trabajando con... escucha, muy bien el Chaqueño y ya nos vamos, eh. el domingo Carbonel hoy nos viene, ah viene Fantoni, mi amigo Fantoni, hoy. muy bien, es que ya bien. Sí. vamos a seguirnos cantando de arriba con el Chaqueño el Chaleco Fantino con la música. Als de weg weet, dan la je er wel aan. de weg y dan kom je er wel aan. de de esta manera, uno lo je er wel aan. de weg weet, dan kom je er wel aan. <ZE1> Caballo de la sabana porque está bien conguanzado y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con sus potranchas que lo tienen para El otro da tiempo a tiempo porque de sala Caballo viejo no puede Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El caballo te está dando la explicación de la alegría. Quien la llegó a lejos ya no se le para y él igual va corriendo si no se el voto. Nadie le avisó que estaba castrado por el fútbol. el lunes en este programa peleado medio ocho. a mí me gustó ¿sí? a mí me encantó no, no igual no, no. nadie descubrió que era la felicidad la, la gente la tenemos ahí ¿qué, qué, qué, qué número es? bueno, no sabemos ya. y la gente te mandó los mejores saludos las mejores cosas, pues, sí, me sí, sí. cosas yo soy muy triste leer. hay mucha gente poco mensaje es loco vale, mirá yo, que soy la muy ahí, claro. me siento muy solo no soy feliz Anita, querés que te lo diga no soy feliz nos vamos con la murga esta noche No soy feliz ¿Querés que te lo diga? Estoy muy triste Con el público Nos abandonaron Anita Yo no Yo creo Yo creo que Cuando venga el rey es el último mes Que estamos con la gente Con todo lo que Bueno, el con el Ese pesimismo Puede que le En el alma Mira la cara que tengo Soy un limón No Sí Anita Estoy muy triste Estás dulce No eh. Recuerdo Alma vooraf mi vida, solo estas las cosas Porque no tengo fortuna, estas cosas lo preso. Alma para toda mi vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para creerte y vida para vivirla o a ti. Alma para I'm <laughs>